Así crecí y he vivido toda la mía vida en Zaragoza, igual como mis pais. Esta ciudad, como cuento que todas las capitales, a sobre no te a conocer un mundo que tiene alrededor. De que a las 14 añadas casi ni va a pisar un lugar y en cara tardaría casi una década más en conocer Andorra, un lugar que ahora es una parte muy importante a mi vida. Tanta mi parella como velunas las mías amigas Tenían vínculos en esa tierra En Andorra y arredolada Chinachana, Andorra fue es un trozo de yo Cosas de vida, poco antes de que yo mío ya yo Descubrí que tenía origen Sastí Y que su pai y era de Ayosa Un lugar muy cerca de Andorra A rompedada ahora este una das primeras cosas que podí vivir allí, una celebración que las foranas ateas como yo tampoco nos disguaire, pero vecal con héser tan entender una parte muy importante de Aragón, una tradición compartida de muchos lugares de Baixo Aragón histórico, Sí, a lo que sí a iso. Esto era recién de Andorra, a dos siglos XX, y detalló bien curioso y señalera de un modelo social que se construyaba. Las minas de carbón se central térmica y eran cuasi o solo motor económico de esos lugares. La Echample de la Villa se fació según criterios a las interpresas y no para sociales, en una estratificación económica y social más estendillada que no nos pensamos a urbanitas como yo. Vicos, colegios y piscinas no más tal empleo de segundes que treballadoras, de segundes que interpresas. <risa> Los inevitables voladriegues de aquel sistema socioeconómico trajo una transformación social radical en Andorra y Redolada. Prechubilación, saturados en migración, una crisis que continua hoy, con las minas quasi saturadas y la central térmica seriamente cuestionada. Como en muchas otras partes de Aragón, Andorra y Redolada anterió un éxodo rural profuro, que ha deixado lugares despoblados y habitantes de segunda, con menos derechos y servicios. Vani menos, entre Chenque y Queda, viene de bien inquietas y luitadoras. Música, festivales, cuestos aragonés, albita promedio, cultura popular, tienen muchas y buenas representantes en esta parte de sur aragonés. Verdad, tuyas, Wey, charlamos con bellas personas que conocen, aman y defienden esa parte de Aragón. Wey, en tierra de Barrenaus, viachamos Tandorra y Redolada. I estic buscant tantes respostes Que oblide les preguntes que m'he fet Guanyant tenim potència el ritme que perd pensant més en desitjos que en fet exploran de rabia volen fer paredons de les parets tombar el mur, obrir la gàbia eixir del pou, Regala vida amb nova sàvia l'home nou, Hugo viu al rostre del seu poble que diu raci no passen, defenen el seu país les seues cases, i monta un numeret de l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa això ja no és com han trobat la manera han aurorat la sang i ara te fan la fera, les dies ja no són lleis i sempre fallen... Bueno, t'ha xerrat d'Andorra, ja sou ja redolada Eh, cal recordar que, que Andorra forma ya la capital de la comarca administrativa Andorra Sierra de Arcos, eh, aunque viven 11.000 habitantes, que Taragón pues bueno, pues ya, ya sabes que Yemuito. Que y ¿no? eh, formada por por cuento por nueve municipios, Alacón, Ayoza, Andorra, Ariño, Cribillén, Ejulbe, Estercuel, Gargallo y Oliete. y bueno tenemos aquí entre entre nos atrás tenemos representantes a lo menos por ahora de, de dos de esos municipios no de, de Andorra y de Ayoza, tenemos a través de a Tamara que nos visita desde Andorra hola buenas a Guillén, también de Andorra buen día y a Laura desde Aioza hola qué tal Bueno, y lo primero que íbamos a charrar, íbamos a localizar una miqueta a Andorra, que ya sabes, pues bueno, pues hizo que en, en lo que hago la mano norte de, de Teruel, en, en, una, en un conjunto de, de comarcas que. que se son juntando ahora, no sé si por motivos económicos, administrativos o por qué, y que ya entro de aragon Aragón histórico, que esa sería ya la primera pregunta, no, un primer motivo de de Bad de que ya hizo de, de Obaiso Aragón, pero bueno, lo primero que, que queremos principiar un poco por crevar ese, ese chelo, ¿cuál es la vuestra, la vuestra unión con la comarca, ¿no? eh viví vivid en cara en, en Andorra y comarca, u, u cómo ha estado la la vuestra relación con con estos lugares. Bueno, yo yo viví viví y crecí en Andorra. nací eh, en Zaragoza, pues porque ya la cheña no naceba en los lugares, salvo porque te pasa esa bella cosa. Pasé tres días tres, los tres primeros días de mi vida en Zaragoza y dim pues marché a Andorra a a los 11 años y dim pues pues en los 92 pues habíamos de de venirnos a vivir a Zaragoza. Y yo cuando fuimos a Bellas Vegadas, que fuimos presentaciones lo típico ¿no? en una asambleas o en cursos, o esas movidas que te dicen, y tú de qué, o de es tal. Siempre digo, pues me digo Tamara, y como buena turolense, vivo en Zaragoza. No sé la resta. <risa> <risa> pues yo, bueno, yo nací en Alcañiz, y ya pues desde esos días, pues viví en Ayotzadica, o la añada 2010 que me venía a Zaragoza para estudiar en la universidad estoy en Ayoza estudiando dedica eh, que podía o sea, segundo de la ESO porque antes en los coles rurales sí que se podía hacer el primer ciclo de, de educación secundaria y ahí pues Marceta Tandora pero continuaba viviendo en, en Ayoza. Yo nací en Alcañiz, porque en los 90 ya se nací en Alcañiz, <risa> y, y bueno, ya pues de familia de migrantes de tercera generación ya, pues eh, crecí en Andorra, en eh, Ocolecho, en el eh, como yo soy de familia minera y mineroeléctrica, pues iba a estar, ¿no? Y, y eso, en el instituto, bachiller, y que rematemos y ya pues íbamos de marcha hasta, hasta Zaragoza a estudiar a la universidad. O sea, que por lo que digo... Bueno, a lo menos Laura y eh, tus viniste a Zaragoza por, por estudiar en la universidad, ¿no? En, sí. en el caso de Tamara, porque qué estío...? Pues yo estío pues porque mis pais eran... Bueno, son... o eran maestros y yo soy la tercera de, de tres fillas, o sea, somos tres chirmanas, le mercaron un... un merquemos un piso para que la mayor estudiase en, en Zaragoza y cuando se decía que las minas iban a trancar, que... ojo, eh, para dar cuenta que se hemos charrando 92, surtió así como una alarma generalizada de que las mías iban a trancar, mis padres vieron que, que hizo que el colecho iba a trancar de hecho, añadas de impuestos, hubieron un atro o sea, teníamos muy mala visión de futuro pero bueno, ellos pensaron que, que iba a trancar lo colecho, que iba que iba a haber pues como un éxodo de maestras ta Zaragoza moi tismaxén de compañes de mis pais e van mercado pisos en delicias por estas movidas de que el boca a boca, no, moi tismaxén de Andorra al menos da mia generación vivíamos en en delicias, o teníamos pisos en delicias aí era, pois por unha cuestión práctica de de que non se facese moita o cuello de botella en demandar as plazas do colecho, pois decidieron mis pais pois imos a estar los primeros en marchar tapillar puesto no colecho ao canto de casa Y, y así así no existió. O sea, yo me fui de Andorra porque tracaban las minas. Bueno, sin estar minera. O sea, sin que a mi familia estase minera. ¿Y, y vosotros dos? Eh, la, ¿La familia vuestra continúa viviendo en Andorra y en Ayoza respectivamente? ¿o? Sí. y a mi familia en cara continua viviendo en, en Andorra y estoy que ya. Diga que. se muera, ¿no? O sea, ahí sea ya sí. que ya había un arraigo. De fito yo en cara que estoy viviendo ahora en Zaragoza o. En el futuro, yo encara sigo diciendo que, so, que sigo viviendo en Andorra, ¿no? Porque siento que vivo en Andorra y que a mí a casa lleé eh, en Andorra. Sí, a casa son los, los lugares, ¿no? A ciudad y de paso, pero a casa, a casa. Así nos lo, lo sentimos nosotros, sí. ¿no? Sí. Bueno, yo llegué de decir que mis pais no son de Andorra, que yo, yo no tengo, yo no tengo familia en Andorra. O sea, una vez que marchemos nosotros, ya no. Bueno, mis primos sí, pues porque porque pues por circunstancias, mis tíos también son maestros y al fin remataron los cuatro trabajando en Andorra, no mismo bueno, no colecho y, y marchemos las dos familias y nomás ha quedado mi primo viviendo viviendo aquí, pero no tengo ni lolos ni tías ni, o sea, no tengo raíces en Andorra. Mis pais remataron aquí, pues eso, pues porque Pues porque se sabía que hizo por las minas, porque se iba a abrir la central y y subió un colecho y remataron a Asti y y y y tres Pero tienes mucha más re mucha relación, ¿no? Con Andorra. Sí, sí, sí. No, la casa encara la tenemos y continuamos yendo y vamos. O sea, no, sí. O sea, yo no tengo raíces, pero vamos o a. Sea, yo cuando me dicen de Doyes yo digo que soy de Andorra Joder. y y de feito recuerdo con tristura la añada que fací en más años viviendo en Zaragoza. O sea, el Ecuador y ese sí. de. ¡Oh! Aparte de ahora ya le más años viendo mm. viviendo en Zaragoza que no. no en Andorra. Y eso son es las raíces, ¿no? Sí, sí. No, ya de. Sí, soy Anfa Pro Tempo. Sí, ok. Bueno, y, y ya ha ido saliendo una mica esa dependencia tan gran que había de Mesmo Tachen que no se dedica a la minería, ¿no? Como yo, caso de, de la familia de Tamara. de las minas y de la central, ¿no? Yo creo que lle el tema principal que cae el charrar en, en esta redolada, porque no ye solo, no lleno no más de, de Andorra, ¿no? Y de afecta a toda la redolada. Pues igual yo, eh, por decirlo de Villatraza... traza tengo también pues vínculos con, con Jaraba, y no no lleno más jaraba los que viven de, de los balnearios y de, de la embotelladora, no, ye, jaraba y toda la, toda la redolada. Un más grande, y lo de, lo de la minería y, y, y la central térmica. Eh, ¿cómo, bille, cómo, han influido, ¿Cómo influye, de feito, cómo continúa influyendo toda esa... Porque, bueno, yo, yo me quedé, yo cuando plegué en Andorra y billé todo lo que afectaba, todo lo dominio que viva de Endesa, de, de la central térmica, de las minas en la vida cutiana, me quedé impresionado, ¿no? Como, contad una miqueta talachen que no ha estado nunca en, en Andorra y en la redoblada, ¿cómo se nota todo eso en, en la vida cutiana, en Odilla-Dilla? ¿Cómo se notaba antes más y cómo se continúa notando? Bueno, yo estoy que, que chino chano, lo que llevé de esa y, y ese modelo sociológico que había de la gran empresa que llega a empresa madre... Eh, que, nos, que nos da TOT, eh, chino chano, se lle desentendiendo de, de, de lo que lleva el lugar y de lo que lleva la población porque a la empresa no le interesa nada. De feito, pues quiere trancar la central y no, y no, no le interesa el desembolique de un de lugar, pero sí que es cierto que históricamente eh, se ha feito eh, o, o sea, eh, lo que lleva la empresa y lo que lleva el espacio socioeconómico de la empresa eh, lo lleva TOT en el lugar, ¿no? Pues cuando Endesa DESA o cuando las empresas de, de minería plegaron de cada lugar, pues era un lugar. Eh, no franquismo, que no, no lleva ni luz eléctrica, no lleva ni. ni. ni agua corriente, no, no lleva cosa, no, y era un, un lugar más de. de Homillo Rural aragonés que no era desembolicado. Y digamos que, que si a principios del siglo XX ya éramos cerrando de. de que llevan tres mil personas viviendo en Andorra, que ya era gran, pero ya era como resta de, de lugares de, de Teruel eh, gracias a ese desembolico industrial. Eh, Andorra plegó digamos nueve mil habitantes, en los sesenta, setenta, pero, pero, pero mientras tanto, los otros lugares de, de medio rural, pues, eh, bajaban en, en, en población y en, y en demografía. Ahora con la crisis de, de, de sector que, que, se, que tiene necesidad de reinventarse y no, y no depender tanto deixa, de esa idea de, de, de, de tan industrial y tan, y tan antigua de la gran empresa, ¿no? Yo que, no sé, o sea, tal, yo, claro, no paras cuenta de cómo llevo tuyo lugar, diga que no sales de astilo, Y ya paras cuenta de que de qué puesta el que no sea aire normal. Eh, sí que de verdad, pues eso, eh, entiendo que vosotros no has vivido tanto esto, pero yo sí que, pues eso sí que. Ya, ya plega la, la, la, la, la, la, cebolleta. No, pero, o bruneta, o, o sea, pero que, que, es verdad, que. que bueno, que sí que os vi que hoy eran feitos según esas clases trabajadoras que yo de feitos remero, que a mi mejor amiga de la infancia vivía en, en los incheniers que ya era, o sea, yo tenía un, ten, teníamos una casa en un piso de tres pisos con tres vecinos por piso, o sea, pues grande tal lo que ya decía pero bueno, normal, y plegaba en casa de a mi amiga y tenía un jardín fantástico, dos pisos, todo día la luz en, en llegada, y eso también era de, yo mi pai todo el día de zaga, Tamara ha muerto las luces, ha muerto las luces, y esta mesa chayera así, pues eso porque todo era de balde. Teníamos el mismo seguridad privada, porque el vico y era meso en un pinar, Así que fue va un poco de medrana cuando pasa de esperas de Nois, y tenían eh, seguridad privada, eh, tenían una piscina aunque yo no me disaban de entrada, eh, tenían un cine aunque yo iba de, de pagar y a y las amigas no. Eh, pero que tenían un colecho pero bueno colecho sí que a la fin estuvo un poco más abierto o sea sí que claro no, ah un economato yo eso recuerdo que, que a mi mai o sea cuando la mai de esta amiga de yo tenía que ir a, a hacer la compra gritaba a mi mai y le preguntaban oye es que te pille bella cosa yo eso siempre siempre recuerdo en la lista a la mi amiga esta de decirle leche le huevos y no sé qué o sea las cosas pues más básicas porque sí que os presionan muy frenes y nosotros no podíamos mercar cosas así En lo de la piscina pues yo pues por suerte mis amigas eran comprensivas y marchábamos a la otra y tampoco pasaba cosa pero sí que pues cuando sales dices ¡joleo! o sea <ríe> a Villero, o sea que si es está en enquiesto estar unas sabes pues si es inquiesto de decir no no yo voy a esta piscina y tú te flores pues yo me sé quedo en casa mía o sea porque que no yeg que nos fuesen, nos fuesen pagar y que no podemos entrar allí. y y bueno mismo mi pai, que era maestro me me ha contado villa vegada que ta santa bárbara que aos os a os niños que iban tocolecho de endesa santa bárbara ya patrona de dos mines los niños que iban tolo colecho de endesa les daban fiesta y y os minés veniban tal hora de recreo ao nuestro colecho a a dar bolsetas de caramelos pero no más aos fillos dos mines y allora pues vi había muchas añadas follons pues porque os maestros pues claro vi daban la entrada de Ojalá, no fuer discriminación, tal que no. Yo eso no lo recuerdo. No sé si que. No sé, no hay un trauma, no, no sé. Yo pues ya lo normal y pues así nos llega, no sé. Bueno, no, bueno, en Ayoza, pues la relación con la minería que yo pueda tener y es casa, Ya que. A mi mamá sí que llega de Andorra y soy suyo pai pues ya era, ya era minero y pues hizo historias como las que cuenta Tamara de. Os fillos dos hinchenies contra os fillos dos Minés, que a mi mamá siempre me, me cuenta pues, que se carrañaban cuando eran chi, eh, chiquez, pues peleas de piedras y esas cosas, pero, <risa> pero yo pues, y sí que me fue, a, me fue a la cordanza de que esto de Santa Bárbara, que en Ayoza sí que lo han feito, a yo me he mandado bolsas de chuches en un colegios sin estar un pueblo minero como Andorra. Santa Bárbara se celebra también en, en año bueno y Andorra continúa, no sé si se continúa, sí, sí, sí, sí, sí, sí, continúa celebrando sí. Me cago en la de nada <risa> Bueno, y pero todo esto de las minas, pues ya sabes, eh, toda la escuité pues, eh, cuento que no le cala ver con un sigo, lo vais Aragón ni las minas ni cosas para saber pues si pues que había un problema eh, socioeconómico, laboral y bueno de, de en todos los campos con el tema de, de las minas, no se Se acotó la ese modelo uno y eh, eso todos lo propuso ahora que que me que me digas si creéis que se acotó la no, eh pero hizo pero caso oye que que había unos problemas pues eso que había mucha en en la tubre muchas prechubilaciones lo cual también ha influido uno en en pues una mica en el ambiente eh, sociológico chico de al menos yo en Andorra eso sí que lo se veía y y cuento pues que que en toda la redolada Eh, se metieron los fundos miner eh, se ha feito motorlan has o canto en en alcañiz eh, ¿cómo ha resultado todo esto desde, desde la vuestra amistad? bueno yo yo estoy yo que yo lo digo desde ahí fuera pues yo que tampoco no voy igual de seguras que, que Laura o Guillén pueden decir más yo sí que pues a las pocas amigas de yo que en cara viven en Andorra Porque sí que, por ejemplo, de, de a nuestra cuadría, de a nuestra peña de decigüeito de Cigüito, bueno, ensemos Semos de Cigüeito, y no más tres viven en Andorra. Eh, o sea, continúan viviendo así, en cara a que todas vayamos de Cabotacuán y tengamos una peña y todo eso, pero, pero no pero sí que la chen que vive así, o las mías amigas que vienen así, sobre todo las que trabajan en puestos de carato público, dicen que, que la chenye... pues yo que se nota en el ambiente, ¿no? Que, que la chenye... Pues que pro productrista, que se nota que las cosas no, no van bien y bueno, y mismo vía pancartas eternas, ¿no? En, en bellas carreras de Andorra, pues eso de... Sí, si, como lleves, y Endesa no invierte, no sé cómo de... bueno Como Endesa no invierta, Andorra, Andorra se queda, se queda de Sí, pues esa, esas cositas yo estoy quiso, pues eso se eso se velle, se ¿no? Y, y de hecho, pues en las badas y todo eso, en Andorra y, y, y redolada, vamos, siempre ha estado como... ¿No? Como puestos de Teruel, que más... O eso me pienso yo no sé vosotros lo, lo direzo, no pero en qué más han, han continuado o sea, han, han, han seguido la lavada no sé bueno yo llego los puestos en que se veía cremar neumáticos no que hay una cosa que en Aragón París que, que, que no, bueno en, que en el estado español país que no más lo fegan en Asturias no sí y además mientras a sindicalista dicen en la tele no esto es una chornada normal <risa> pero bueno sí que el ambiente del lugar pues este que vosotros abre yo no, es como ya. yo creo que como modelo sí que se acotó la pero no se acotó la de ahora sino que se acotó la de fa más de veinteañadas no o mío lolo de parte de Maya de familia andaluza y era y era miner eh, se prechubiló y tornó a Andalucía y, y o mío lolo por parte de Pai y era ferroviario y, y, y ¿cuán, ¿cuánto fa que no había trenes en Andorra pues a saberlo, no pues hizo eh, y una cuestión que que lleva un modelo neoliberal de los noventa ha ido eh, sacando todo lo industrial o todo lo que siga un eh, modelo produ o modelo productivo o fordista que, po que, que podésemos tener, ¿no? Y, y mamónico a mamónico nos han ido sacando de todo esto. A llora, yo creo que, que, que ha cambiado la estructura sociológica de, de Andorra, mismo cuando llegan las minas o cuando se construyó la central, eh, viva la sindical que se clamaba eh, o barrio de puñalá, ¿no? Y, dices, y su agora ya no no eh, no se va a servir y no se, y no, y no tiene ningún ningún sentido, pero, pero ya era barrio de, de apuñala por algo, ¿no? Y, y su agora, pues, vía una crisis de identidad, que diría yo, porque no, no vía un, un referén ni un, un camino por eh, aún digas que pues, eh, puedes eh, continuarte teballando. No, yo estoy yo, eso que la tienda para los de ciego. <risa> que hizo que pues en en resta en la redolada pues no podemos vivir tanto esta crisis de la minería o de la central, pero sí que notamos mucho mucho lo de estos fondos mineros que en Ailloza, por ejemplo, sí que se feban muchas obras subvencionadas por estos fondos y lo mismo ahí, muchas en Sovendallaoza Hemos tenido becas para viajar en, los sé si Irlanda o ta Inglaterra, para aprender inglés. Y ahora, pues esto con estos fondos, como ya no y son, pues ya no, no podemos estas cosas. Pero la relación socioeconómica, por ejemplo, de eh, eh, gente que llega yo vaya en Andorra o mesmo en mismo menos en un medio terciario, en los servicios. De los dos lugares de alrededor de, de Andorra, digamos, está foco industrial, sí, claro. que, que viachen de todos tozo, de los lugares y ese y potencial económico que, que daban las minas o que ahora encaran da, da, la, da la central, y se so revierten en, en, en treballo para toda la, la población. Hmm. Y bueno, el mismo Sachen que trabaja en Andorra, en la minería o en el sector terciario que dices, esa crisis la puede. solventar, digamos, porque tiene campo en la yoza. Entonces, pues, ¿qué diferen cómo puede afectarles? Yo estoy que eso. O sea, el problema, yo lo que decía Guillén antes, que que esa no quiere invertir, o sea, claro, a, o sea, la legislación, o sea, ya de dar que, que tal como va el cambio climático y el calentamiento global, o sea, no puede estar que un o modelo energético en que se base Aragón sea si la quema de carbón, además, eso, o sea, o 30% de, de la energía que se consume en Aragón viene nomás de Andorra. ante más con la importación de carbón que si es que hay o carbón en Andorra el que se quema en la o no la mayor parte de carbón que se quema en Andorra no llega a Andorra o sea que se que se quema en la central era pues claro Europa allí apretando muy tismo hasta que se se metan mida hasta pues eso te arrebasar las las emisiones y en desa no quiere invertir esos dinés claro no quiere invertir porque llegue de dar que quiso pues eso llegue un sistema caduco que a la fin llegue pues lo de Pantagué Fambretta Maiteí no sé si dice así nas pero bueno eso o sea pues ta que va a invertir en desan una cosa que sabe que a la fin Europa va a estar cada vegada y cada día más más fura y y por supuesto claro a lo que a lo que no fange pues eso ni invierten en la central ni invierten en un lugar ni en la comarca ni Os fondos mineros, no sé, Guaire bien, sé que tuvieron varias fases. Yo sí que recuerdo, o no sé si es tío primero el que viví yo, pero bueno, yo sí que recuerdo que, que plegabas en Andorra y la Cheniso se va prejubilado, prejubilado con 45 añadas, le se van pagando unas iniciaciones de la leche, se feban unos viajes que pagué, tenían pisos súper baratos, o, mes, no de baldes, pero casi casi en minaro en barrios, en bicos nuevos de, de Andorra. yo eh, remero que cuando yo me he acabado con de conducir plegadas en Andorra y amigos de yo le van unos autos con, o sea con las L's que era <risa> pero bueno si esto esto no puede estar a ver pues claro Claro, también que fuimos tropecientas fábricas todas de grés. Claro, vimos a Villero, o sea, pues en el momento en la que la bombolla inmobiliaria peta, pues o grés te lo puedes, yo qué sé, lo puedes emplear, para hacer tumbas, pero poca cosa más. O sea, no, pero quiero decir, que ta, o sea, que tal, no sé que yo no soy económica, pero, y no sabría, sea, no sé, de seguras es que no habría, no lo habría feito mejor, pero estoy que se pensó que los dineros iban a pleber siempre y, y no se fació una planificación mirando en todo futuro. Hombre, en Andorra siempre ha habido eh mucha obrera y yo lle qué o cambio de modelo económico neoliberal eh afeito siempre o mismo patrón, subvencionar a destrucción de tejido industrial. Y hizo como se fa, pues metiendo dinés en este caso plan miner, tamet fer pensions y así tenes contentos a sobres y mientras tanto territorio pues a que pasa que muy todos distintos fondos de inversión, bueno, eh los fondos mines, pero también ofite, ¿no? que que plegadica dicateruel para para empezar de empezar futuro de Teruel, pues por la pasividad da población y y porque ya era digamos anestesiada por eso y esas condiciones ventajosas dentro de de este planeo liberal eh afectó que os políticos y y de de de Eh, facilan con los diners domines lo que querían. Pues, mismo te meteban un polideportivo o un, una carretera que fer de verdad eh, eh, eh, de deise, esos diners que plegaban eh, una reconversión industrial, una reconversión de o modelo económico de, de arredolada. hay eh, ahora, eh, 20 añadas de impuestos 30 añadas de impuestos, nos trovamos que no tenemos eh, cosa y renta eh, ta, ta, ta, de van. Nos quitan los diners y con esto que ha plegado todas estas añadas no hemos feito cosas realmente importantes. y soy un drama que yo creo que, que llenarnos un poco ciegos o sea no sé yo tornando un poco tal lo de antes me estoy acordando ahora de una una procesión o sea yo que o en sea, esa Andorra ha estado siempre pues eso, o sea una procesión de, de odilla principal las fiestas de un lugar o sea odilla de San Miguel o odilla bueno odilla de más petardos y más dinésas bueno que la leche salió en la procesión dos santo o guardia civil locura el alcalde los concejales que allí lo que sale siempre y pizarro Con la banda, porque tenera, ya era con la OPA, ya era en 2005, con la OPA esta sí, de Gas sí, Natural sí, Iberdrola y tal, y se había una procesión pizarro con la banda municipio o sea, con la banda no me refiero a la banda de música, sino sí, la banda, sí, la sí, cinta sí. y está que mm. se meten a las autoridades dos lugares. Y los Y toda la chel, y yo lo vi y le decía a las mías amigas, pero este tío, pero, pero qué, qué puñetas fa en, con las autoridades un lugar Y las amigas me tiraron pues cara de vamos y me dicen, hombre, pero también que este señor ha feito muy tismo por el lugar, digo, pero no a digo, a yo me pareció como si estase, salvando muy las distancias, eh, pero como si estase las películas estas de los algodonares en que pasa sí, lo sí. patrón mirándose a los obreros así re replegando. O sea, y lo mismo y la chen ya era encantada, aplaudiéndole, porque además eso ya era un inte pues eso, complicado tan de y inte, pues la chen, bueno. Pero eso sí. mismo, amigas, quiero decir. O sea, que no ya era. la Maide o el Paide de no no o sea Chen super chovena diciendo no pero no, este pues, señor Yo está nosotros O claro, sea, complicado Claro cuando impuestos plegan Chen a decir que había que trancar que, que, tranca que al trancar la central ya sí o sí pues claro que al tener un poco de. que al entender que la Chen Ye Pues eso, culturalmente y pues porque yo lo que han mamado, pues que tal es la central, mismo que la central tampoco no trabajan güeres personas, ¿eh? pero ya es todo el este que se es ha y ya es súper difícil, o sea, y cada al tener un poco de psicología y pues eso, lo que se dice siempre de los dos lugares, que desde, desde la ciudad, pues muchas vegadas no veas, de verdad lo que ya se entiendo la chain de, de cada puesto. sí, y muy, muy simbólico y anti llegué tapar a la vez también con no, tema de con, con pizarro, tapar a la vez creo ella era saliendo en la tele no porque ella era candidato sí, sí, o precandidato sí, sí. Del, de, PP. del PP para pa conseguir, no para ministro de economía y tal sí, y era, no sé qué digo, sí. sí, sí en esa en esas magníficas envueltas sí. Pero como decía también una mica Laura, ¿no? Ya lo introduciba lo, lo de que se vive también de otras cosas en, en la redolada, que no hay toda la mina y, y porque de finito minas hubiertas en queda. ¿O no? sí, sí, quedan en Ariño y hubiertas, y es decir, hubierto no. en Andorra queda una. Hmm, pero eso, pero tampoco no en los ¿no? No, pero, pro, bueno, perdona, el problema ayer hmm. era que, que la estructura económica ayer era... Eh, en estas zágrimas 20 añadas, la eh, central que consume carbón, minas cada vez menos, pero la eh, mayor parte de la chen eh, trabajaba en central, subcontratas, eh, cosas alrededor de esto, y eh, donde más, en los camiones que elevaban o el carbón desde la mina, a, a central. Ahí ahora ha plegado a crisis, a la empresa internacional Endesa le ha salido más barato comprar o carbón en Sudáfrica, y ya ha dicho de comprar carbón, carbón autóctono y la segunda empresa más grande de Andorra que va eh, que ya era la segunda con más con más treballados en nómina que ya era camiones Alfonso pues ha quebrado sí sí y es como si cerrase la Opel pues que, que toda la toda la estructura sí, no sí. Que había bueno si cerrase si fuese 10 coches a, al año pues eh, se iría a Cascala pues, toda la ribera ¿no? en fin sería Cascala bueno En fin, pasaría, pasaría la misma crisis, ¿no? Pero eso, pero también se vive de, de otras cosas, ¿no? Y decías, antes Laura que hizo que, que tal Menayoza, por ejemplo, u otros lugares, pues han quedado una mica más salvados entre entre cometas precisamente en vivir de, de otras cosas, ¿no? De, de qué más se vive, se vive por la redolada. Pues si son en, en pueblos como Ayoza, Lacón, Oliete, Cribillen, pues son oficios pues de agricultura y Y ganadería, sobre todo, y pues eso, pues, pues que tienes en, lo, en esos lugares más chicos, pues, el ultramarinos, porque en cara se dicen ultramarinos. <risa> colmao ¿no? <risa> y, pues, la chende o lugar también, entre vaya en o sello pues, que si de secretario, que si de cual, pero sobre todo, pues, hizo agricultura agricultura y, y ganadería, y pues... Si sí, bueno, depuradoras, ahora también se han abierto depuradoras en muchos puestos eh lugares chicos, pero vamos, sobre, sobre todo agricultura y y minería Y Pues sí, sí, sí, no pues en Andorra marchanta trabajar en pues en otros puestos, no sé, en supermercado. Sí, en el supermercado. De, <risa> <risa> sí, o de cambreros también, en, árbol, en los bars ¿no? pero bueno, esos pues, los lugares que tienen bar, pues también. pero bueno sí, sí. A yo, a yo me fa miedo transmitir ese mensaje porque porque fueras de yoza que lleve un, un lugar gran que lleve a 8 kilómetros de Andorra y por esa, esa relación es que en la resta de Teruel donde no había eh, esa industria eh, a forma de vida tradicional o campo tal y con los medios que vi ahora Eh, realmente no te da para soportar o para reafirmar una, una población gran, una población sino que ya de eh, lugares muy chicos, por eso sí. vía tanta inmigración, se fa necesario o bien eh, tener una vertebración industrial que que, que, que, no, que no dice a los lugares nomás con, con Ocampo y... y o reinventarse y, torna, y, y mirar de trobar a otras formas de, de empleo verde o, o lo que siga pero eh, ahí estás... el trabajo tradicional de Ocampo no es suficiente para mantener la comarca porque eso lo tenemos en el oeste de Teruel, en Monreal del Campo, en Galve, en estos puestos y en estos lugares que no, realmente no, eh, no tienen es de venidero. Soy más extrañada que no se ha pasado con, con unos paquetes de adullas que fan campo que se dice pack que en Teruel pues extrañada que... no sé si lo vellerano no, pero que muchos agricultores pues son carrañaos de todo con esto y con Zaragoza también. Una vega más. El audioista ancestral de Olatirria, no voy a decir odio. Odio, odio. De Teruel a Zaragoza y que claro, o sea, muchas ayuda que irían a Teruel, pues pues se quedan en no camino pues porque Zaragoza desequilibra desequilibra la la balanza económica porque se nos cuenta como como comunidad autónoma. y de imposición y esto de la PAC Antimás pues los agricultores, o sindicatos agrícolas de, de Zaragoza y Huesca pues eso, nos han dicho venga, que llerad vosotros incluso o sea, ha estado pues eso de compañías, vamos, como los que no yo, querría yo tener en, en la mía vida Bueno, yo, yo sé que lo, lo que decías Guillén de, de claro que no se puede vivir porque yo de, de feito a ver, yo yo la, no más conozco Andorra Andorra, Andorra, no, no la resta de, de Lugas, ¿no? pero sí que a lo menos por lo que he visto pues es verdad que, que sí que había mucha gente que todo el mundo tiene oliveras, ¿no? Pero lo tienen casi ya como como hobby prácticamente, sí. o sea, para pues para hacer el aceite para la familia y, y poco más, ¿no? Una mica más al oeste que decía, sí que se vive una miqueta más de de eso, de del aceite, de la oliva y de y de tal, ¿no? no sé claro pues eso pues quedaría así que una reindustrialización bueno eso ya lo lo de eso, no no sé cómo lo veis vosotros sí, hubo otras economías que es lo que decía Guillén ahora también se sigue explotando muy bueno muy todo a lo menos yo, yo ya lo de siempre que no con ese tu de no le no le no le trobas la la valurádica, que no la dices no lo de o turismo O turismo en la redada de Andorra, en la redada, porque bueno, en la redada de Andorra, la, verdad, la verdad es que ha crecido muchísimo, o sea, mismo a yo en, en los ámbitos en que me muevo, no me llevan bien, o sea, el turismo ambiental. A creción turismo, pues eso se se le ha dado valor a toda la Sierra de Arcos, a toda la zona de Ariño, de Albalate, vía empresas nuevas de de turismo verde o de aventura o de educación ambiental, vía bueno uno de o fotógrafo que ha ganado premio aves de Europa, o sea fotógrafo más importante aus de de Europa, o un andorrano defendiendo una foto en Andorra, o sea que no cal marcha bien pinza, que no cal marcha alto Pirineo está. está Villers ciertas cosas y eso también cal pues eso que que cal veigamos un poquito alrededor de nosotras y ver que tenemos un potencial pues que, que bueno que si no lleve por A será por B y si no lleve por B pues habrá de estar por C pero lo que hemos de hacer es pues eso que no que el H no remate pues como he rematado yo o las mis amigas ¿no? bueno tenemos o mira yo podemos trobar nuestros devenideros y no hacemos cosas que ya es cuencas mineras mineras Los pues camineras y sí, una comarca que vivían de a minería y no, no, no tenieron esto de a central o una gran empresa que sustituyera a, a, a las minas y ahora son lugares pro chicos y sin agarra futuro. Sí. Y sin chen, y so. pues eso. Pues sí soy yo, nuestros deveniros y no ponemos cosas. No. O sea... Bueno, antes de, de deprimirnos, por dios... <risa> No, yo a tengo muy tu cariño ¿eh? <risa> Bueno, bueno, sí, sí Una cosa, Cal, Calfer Bueno, ya lo contaremos otro día Esto todos lo dices de, de sorpresa Pavel eh, Si dos parís eh, Metemos una, una amiguita de musiquita Yo cuando cuan les propuse a, a los convidados de Wefer una, un, un programa sobre Andorra Y redolada Pues les demandé música Y me han pasado bella canta Una de un tal Carmelo Valero Que, que me ha resultado, me ha trucado muy eficazio, ¿no? Y que me la pasó Guillén cuéntanos una miqueta que llegiste que está canta. Bueno, yo la conocí de pequeño porque porque bueno de, de, de, de, de, iba, a una, una, iba a clase con una mesacha que ya era suya sobrina y llegué en Andorra este este hombre ya conocí porque llega ahí pero ya era viviendo en Italia o no sé qué qué rollos y, y, y bueno se fue una maqueta charrando de Ordova y Aragón y de Andorra y, a to, y todas esas letras charlan de del lugar isto, y, y llegué, no tengo ni, ni un CD, ni, ni cosa, pero <risa> pero me remeré que, que, que existía y luego lo miré de trobar en, en YouTube y digo, bueno, pues lo voy a pasar. Pues sigue en YouTube y en Dimash Isometro con muy toloficacio y bueno, pues íbamos a, a sentirla, descansamos un poquito y tornamos, pues, continuando charlando de, de Andorra y Revolada. Y gracias. Salía de Antorra un día, con la manta y el morral, dejándome atrás las minas, San Macario y la Penitral. Metí un baño en el pantano, apenas llegué al Corisa, saludando su Calvario. Me fui de prisa y de prisa, bajo Aragón el letargo que solo estás. En tu exilio El Ebro pasa De largo Y se lo beben Los ricos Oí redobles de tambor Cuando pase por Calanda Dijo la voz De un pastor Échate pan a la banda Del castillo Calatravo Todo al cañito contemplé. Y a la Virgen de los Fueños una oración le recé. Aragón, a ver, el de Targo, que solo estás en tu exilio. El Ebro pasa de largo y se lo beben los ricos. Después de pasar Valmuel. Pa Y un alto en Puig Moreno dije adiós a San Miguel llegué a Ijar sin aliento oliendo aceite en la Puebla cogí el tren hasta San Per saludé a Santa Quiteria dormí un Nurrea de Gael, bajo Aragón el letargo que solo estás en tu exilio El de largo y se lo beben los ricos Albala te descansaba muy tranquilo en su cabeza el río Martín cantaba las coplas de su bolero un pastor polventorrillo una jota hecho a cantar hoy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 Rastrojos secos, barbechos Entrañas negras y olivos Allá va la despedida, ruta de bombo y tambor Cuando suena la rompida Tiembla mi Bajo Aragón Bajo Aragón Que solo estás En tu sitio El Ebro pasa de largo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 hizo unos unos trucazos antiparte de de o sonido, de los tambores y os bombos y porque son fendo aquí o toque en, en la cabina de Radiotopo. radio topo bueno y esto y no no tos no te a no te a bueno esto tindo... bueno, esto que somos entiendo bueno contadnos, qué he esto que somos entiendo Bueno, o profesional, listo ya Guillén, ¿eh? pero pero bueno, pues llego toque, toque, toque típico de, de Andorra, o toque de Semana Santa, sin cusar. Pues eso, pues como hemos mesos en la en ruta de Tamor y, y mesmos dos lucas que, que no son mesos en esa ruta oficial, pues también tienen esa. Y se, y se costumbre pues, de eso de, de Semana Santa, pues, tañeros, os y los bombos. A yo me decían de Chico Rona, que no sé si es verdad o no, no sé si se lo inventaron o no, pero puede estar que sea verdad, que lo de la rompida, por ejemplo, que charraba Santis, y era, pues, porque como cuando Jesús murió en la cruz, se supuso que la tierra tembló, era, pues, que, que la rompida y una traza, pues, de, de eso de, de representar, pues, y se, y se tremola, ¿no? Y si hay explicación oficial, este, este, este toque se, se clama a la patatera, a trunfadera. La... A trunfadera. Porque trunfa. Claro. Bueno, si no te os importa, voy a meter a, tra, a, a, a, a música, eh, porque esto, yo, pa, yo ya sé que para vosotros mola mucho, pero... Me sí, emocionan. Pero vamos a meter una minqueta de ska. ascutando a la matumba que a yo me fa más hoy que otro que de Semana Santa, pero entiendo perfectamente que abusa Vea, me sonfenda ahí con la cabeza. <risa> <risa> bueno, eso, lo de la Semana Santa dobaix Aragón y una historia que hizo, a yo me truco muitísimo, muitísimo lo ficacio cuan cuan ni plegué las las primeras vegadas, me continua trucando lo ficacio eh, sobre todo pues eso, pues de hecho Como, como busatras que que encima bueno cuento que sozateas no sé si si me equivoco y que y que más ni menos pues eso pues sí que lo lo de una de una entraza pues como lo vive yo cuento que todo Andorra ¿no? porque yo no, no he conocido a ninguno en Andorra que que, que remiegue de de todo esto qué lle esto? bueno Ya lo, lo he dicho, ¿no? La rompida de la hora Que hay un acto súper singular Que hiper con Que todos los años va a Aragón Televisión Ahí a, a grabar bueno, cada todos no, ¿eh? No, cada, cada año está un lugar diferente Cada nueve años, pero... Te, te recuerdo, Tamara, que estoy irredolada Y redolada <risa> <risa> y, y bueno, Isho Contándonos una miqueta ese acto De la, de la rompida de, de la hora Que se fa en Ishanuei ¿En qué lugar se fa...? Bueno, y ya no hay, en el caso de Andorra, en el caso, por ejemplo, de Calanda o de otros puestos y de, de, de mediodía No me acuerdo, de atro, Yo que me, me llefendo la pipa, Tamara, porque, porque edito Calanda. Y, bueno, <risa> cuenta. más mira, ¿vas de Calandesa? Sí, de verdad. Bueno, la, bueno, la rompida ye, ye un, pues una, una cosa que se fa o veces de nuis en todos los puestos de la ruta fuera de Alcañiz, que no fan rompida, Eh, ni ocho es ni viernes, y fueras de Calanda que lo pago viernes de, de mediodillas. Eh, bueno, y está y nosotras, pues yo como el toque de, pues como el, el pistoletazo de salida, ta, ta tres días de, pues eso, de natural, de, de también los tambos por las carreras, de, en procesiones en cara que muchos ateos no lo comprendan. Eh, no, no hay fin Sí, pero bueno, oye, pues eso, o sea, la ruta, es, yo cuando explico un poco digo, bueno, para que se entienda, de seguras es que, que podréis dar otra explicación un poco mejor, pero bueno, tallo, oye, como la Semana Santa de Zaragoza, sí, tenemos pasos, via cofradías con pasos, con Cristos a ti crucificados y con los huellos... fuera de las órbitas y todo eso. Esas son las cofradías, pues las cofradías propias de cada paso, de cada los pasos son las figuricas estas que la levantan con las imágenes de la Biblia y todo eso. Pero de imposante y partir esas cofradías que son como las mismas como las de Zaragoza, los de cualquier puesto. Toda la resta de atenden do lugar se mete un uniforme, digamos, una túnica con un cinto esfera según esos lugares y acompañan pues mismos pasos y en la procesión. Pero sobre todo lo que se falle, vivir en las carreras, mientras todo Odilla y todas las nueis, pues... Pues están yendo tambor, picándose entre cuadrillas y... y eso, pues... Pues cuando un poco... Pues eso, liándola un poco. Yo... Que, creo que no me equivoco a decir que Chove Santo llegue Odilla o a Nui, eh con más fiesta y con más bolina de toda la añada. Eh, más, más incluso que, que las fiestas patronales. Y eso, estoy que henchendo de, de arrestar a Aragón no, no lo entiendo un de Santo fiesta bolina, ...que ya hizo no o sea, más que las fiestas que se vuelven las peñas pues sí sí había, había más fiesta eh, yo como vengo de familia que que siempre la la feito hoy eh, he visto de la Semana Santa y más que más lo ha vivido sin sin agarrar sentimiento de religiosidad sino como mera... expresión cultural y, y popular la verdad es que siempre lo lo he vivido desde a mi conciencia política sin garra sin garra contradicción de feito, eh, estoy que en casi todos los lugares de de la ruta eh, no más vía una, una cofradía de tambos y creo que menos en la pula de ijar vía 4 o cinco arresta una cofradía en la que forman parte todos los que los que quieren los que quieren formar parte con lo cual si tot o lugar y todo eh, change de, de de una cofradía no había una cofradía porque llevo pueblo en sí mismo ¿no? y y eso claro yo decir que la semana santa tiene un sentido religioso oye salvando las desgraciadas y ya sé que o oh, conductor de este programa me va a hacer así unas como caras un poco raras Y es como decir que opilar ya es religioso, o sea quiero decir, no. o sea, yo me voy a, ir a las barras de Amadalena a no pilar y no estoy pensando en a Virgen ni en Santiago, ni en la columna, ni pues, pues eso, pues estoy lo mismo, ¿no? O sea que sí, que vía Cristo Esperasti y tal, bueno también en opilar vía la ofrenda y a la ofrenda y tampoco no digo, oh Dios mío, estoy en una movida religiosa, pues no. Oye, me dan fiesta en Otrevallo. <risa> salgo con las mías amigas y fue lo que sepa en cada bolina. pues aquí se zorrea y en Andorra y en Redorada pues se taña pues también, también se zorrea <risa> <risa> que en Ayoza pues no se vive la misma traza que lo vive Chenda Andorra y tal y pues una rompe a la hora mucho más chicota pero eso por ejemplo en Alacón eh, no vi porque una vegada la a una amiga ayoza y principio a tañeros y os tampoco, sí, ¿Y esto qué? yo, como que no sabes qué hay esto. Pero sí, como... Claro, pues yo, en Andorra lo he basado en Tiu Canlanda también, ayoza, luego digo, pues, en Alacón, que más o menos... Sí. ¿Oh? Y no, o sea, y le truco la ficación mogollón, en plan... Pero qué hay esto, y yo... Pues la rompía de la hora Y eso, y pero que no se vive de la misma traza que en Andorra. No hay no igual... Vamos. Pero allí interesante, y el cómo... Bueno, sí, sí, a, a ruta... o corte, no, o sea, a no lleven a ruta Ya, a ya, ya, por eso, a ruta, a ruta o tambor bombo lle eh, nueve pueblos diferentes de lo que ya e a comarca de Andorra, sí. entonces, ah. digo, eh, a ruta estaría una expresión de que podemos clamar, una expresión cultural de de odo aragón histórico, ¿no? Mm. Una de las mayores expresiones culturales que ya e transversal a todos o, o tres comarcas, sí. entonces... Eh, yo veo que, que si o Bajo Aragón histórico tiene razón de estar como rechón o como comarca histórica y por cosas como Istar, no por, por expresión eh, o primer lugar al principio esta tradición lle en Ishar, sí. en Ishar que era la, la primera que tiene documentación y la primera que tenía a la, de, la, el reconocimiento internacional de, de patrimonio de humanidad creo y, y, y pues Ishar, Ishar fue plegando a otros lugares Y, y más eh, de la ruta la ruta de y Bombo eh, otros lugares como Ayoza o como, como Ariño uh -huh. eh, también han, han, han feito la eh, misma tradición o, o muy pare, parellana y eh, han, han, han fundado Tambo, Tamboa es, ¿no? Tamboa así que pues es pues como unas jornadas tipo la ruta pero en chicos con Ayoza, Ariño Berge y no sé qué más pueblos no, pero Que no lleva la, no, no la misma vivencia por eso que... En cara. Bueno. En a decir ahora? Que dentro de unas añadas de seguras es, que es, que... es que hay... Ah, tal. Claro, asinas no se creía en las tradiciones. Sí, sí. Como... Talle... Talle un, Una riqueza cultural. Sí. Talleó la rompida y el ínte más ateo, si se puede decir asinas, de, de la Semana Santa. O sea, porque pues, si tú quieres tañer o tambor, pues es mesa en una cuadrilla, que no yo mío caso, porque yo ni podemos hallar ni cosa, ni, ni tampoco no se bien tañer, pues yo me sacas dos toques... que salen los CDs o me muero y yo, si es que hay sos pero pero sí que es verdad que yo por ejemplo pues no más puedo tañer o en la rompida o en las procesiones ayer la, pues tallo la rompida pues ya el lente en que te desfogas no o sabíamos yo como este o mi momento y más yo soy la que taño la primera o sea quiero decir de impuestos me traes las imágenes pero esta no hay y nosotros y también es verdad que es, pues, se puya hasta San Macario se faló de las antorchas y sí que es verdad que había un, un Cristo o sea una imagen sí que vi nada Pero pero tallo pues eso, ya sé que he complicado de entenderlo si no lo vives, pero tallo pues eso, cuesta la y pues yo pues más más de la Semana Santa. Pues que la chen se piensa, y fuera de Baja Aragón que... Que, que a Semana Santa lleno más a Semana Santa pero no no es que ye, ye que de, de, de fameses bueno de, de, de Nadal mismo se en principio a, a ensayar y se fan exhibición se, se fan eh, exaltaciones de tambor y de toques y que las collas tocan y se asocian y se van de borina en esos meses de, eh, de antes eh, para hacer una exaltación que no llegue en, en la Semana Santa que lleno una, una semana antes y lleno más por tocar Y por, y, por, y por reivindicar a, a tradición y eso so se fa difuera de Semana Santa o sea, la Semana Santa no tiene no, no más que una excusa para que el pueblo se exprese culturalmente y eso, eh, a Chen en Zaragoza no lo entiende yo a mí me fa gracia pero a, a ver, a las ni en discute, Zaragoza, y, ni en Teruel yo, hizo yo siempre que, siempre cuando, yo que sé, cuando entrevistan a Chen Famosa y todo eso, dicen, ¿no? yo con el primer sueldo me merqué, no sé qué Pues yo recuerdo que con los primeros diners que ha hecho un teasinas que pasasen de las dos cifras, me merqué un tambor. O sea, y eso que no vivo en Andorra, y yo que no ensayo ni cosa, pues... Pero yo, claro, yo que soy la tercera filla de una familia, pues ya era farta ya de heredar tambos, ya que ya eran ya... Pues yo, como mmm, cajas de sardinas, ¿no? O sea, latas, pero... Pero eso, pues, pues es verdad que no se entiende, pero, pero cal, cal y yeta está a ¿no? Y de seguro es que, bueno, otra puesto está a dormir, o si no, si es que ya se duerme, porque la noy de ochueves se empalma con la rompida de viernes, sí. porque digamos que había como dos rompidas, ¿no? Entonces, puestos fuera fueras de eso, de calanda, vi la rompida de, de ochueves a las 12 de la anuey y se empalma con la rompida de viernes a las 12 de mediodías Que muy tachen, se excusa, se excusa así un poco en que ya la rompía dos ninos, bueno también llego un poco expuesta pues si lo ataque que la chen ya diga venga, la aquí no o sea, dos go sí, no sé, de, de la rompida de la sinceridad no sí, no sí. iban que niños y capins sí, sí, sí. <risa> eso será eso será pero sí que es verdad lo que decías no yo creo que sí que que es verdad que, que la no he ocho veces y la la name la no hay más borinera porque sí que pues, la resta pues hombre sí también vía borina. porque vía ganas bueno, eso, eso también no pero pero si sí, o viernes o sábado y una mica más más flojo, eso también vía Borina, pero que sí, pero, pero eso para la noche de ocho es lo que decí ¿baz? ¿no? que muchos ya van de, de empalmada hasta la segunda rompida isa de, de viernes de, de My Teens, ¿no? que se veía cada, cada cara via un paisaje o, o viernes de Maitins, ¿no? yo esto siempre lo recomiendo. Pero también se fan otras cosas, pues lo que decí ¿baz? de la pullada con las tiedas en Ta en ta San Macario, que yo mon que que vi en Andorra Las, las procesiones, la, no sé cómo se dice, la, la desrompida, la silenciada... O fin de toque, creo. Ixo, a, fin, a fin dos, dos toques y todo eso, que más cosas, vía mientras hizo Dillas mientras y sobre todo que vía a la troldilla de la Semana Santa... Ah, bueno, lo talló bueno, ya que, ya que lo nombras, talló sí que es verdad que fa unas años tampoco no llega buena importante a yo, pero dende fa estoy que también pues porque se ha ido espardiendo un poco, y se lleva pues como más, más común lo de la la, la fin de toque, ¿os dicho? sí, sí, sí. Que lleve una cosa que se fa, o sea, que decir Andorra si no me equivoco, así en los momentos está que puedas Tañer oficialmente, o sea, de fuera de lo que sería o sea fuera de, de las carreras, sino mesa en un, en un acto que salga en un papel, eh, Y la rompida de ocho veces de nuez, la rompida de viernes de Maitins, las dos procesiones de viernes de Tardis y, y una procesión de sábado de Tardis. Y pues la procesión de sábado de Tardis, que ya una procesión en que se sale la, la dolorosa, que está la lugar pues ya como... como la virchenista, cómo se dice la de la de Rocío, sin cusa. <risa> como, como la de Rocío, pues que llegue, pues eso, que llegue como una imagen muy to, no sé, o yo a lo menos veo que la el no vive como una de una traza especial, ¿no? Que llegue como, bueno, pues cuando se cuando se remata esta procesión, todos estamos en cuentas de, de marchar a casa nuestra o tos vas, o ta ansía, pues nos quedamos en la plaza y continuamos taniendo todos los toques. ...que se pueden hacer... ...que antima está la chenque... ...no podemos ensayar como yo... ...y es lo mejor del mundo... ...claro que remata y Sedilla... ...y dices... ...ya se, ya se tocar todo... ...y te un añadido añadir pues... ...no tornas a hacerlo... ¿no? ...que se podría hacer... ...ocho veces mucho mejor... ...pero bueno... ...se tañe todo lo que se pueda tañer... ...y a la fin pues... ...lo mismo que hemos principiado... ...todos a... ...a tañer de una vegada... ...ocho veces a las doce... ...a las veinticuatro... ...pues se remata de tañer o sábado a las 8. Estoy que yo a las 10 o no sé, güere bien, bueno, no sé, a una a una hora determinada, pues vía sí, una señal, bien. ...vía una señal y toda la chen, o sea, anti más ya he visto de que sí, sí, sí. de que principias a, a tañer más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, que ya parece que que te va que se te van a llevar los brazos y de botevero pues eso fan la señal y toda la chen remata de, de tocar. A yo cuando la chen quiere venir tan antes siempre les decía, menito, está la rompida y continuo diciéndolo es, ¿eh? si no más tienen un día pero Julio si sea, se puede estar también en lo de la fi el fin de y te yo cada añada se supera y llegué un inter super, ¡Uah! Y el inter más emotivo sí eh. sí súper julián o sea llego como... dios mío va a y petar la iglesia que Antima se fa alto se fa en la iglesia porque sí, al sí, sí, sí, decir sí, sí, sí. que hizo que, que la rompida se fa en la, en la plaza de Abaixo, que No, no yo lo mismo, y más nueva, y más yo, tiene la estatua. de más laica. más laica, eso sí que es verdad, ¿no? Pero ah, yo la estatua, por ejemplo, de un minero y, y el agricultor, y una estatua que me fue muy sí. al decirlo, y la plaza y baja pero no tiene el encanto también de las plazas viejas de y la acústica Deslugas, que antes la rompida a sí. la hora de Andorra se lleva también en la plaza que por eso también, tan, también ya también tan bonita la de la de Isar, por ejemplo porque se está sí, en una plaza sí. cerrada y os sonido y, y esperen Andorra ah, yo a lo menos lo que me han dicho que tampoco no sé si es verdad me decían que antes la rompida se llevaba en la plaza de iglesia sí, sí. pero que que la quiso que la torre y todo hizo que ya llegara vamos que se desbordaba que se, se cayó Cristo que... sí se le cayó una garra bueno pues Allí. para cuenta para cuenta claro. mientras ella era rompiendo ahora se cayó una garra así ah, no es que por patrimonio ah. Ante más la rompida. Sí sí sí, sí Hostia, no las eh. vibraciones que se hizo que se caían cosas y, y me eso no mudo, lo pues sabía. Sí sí por eso bueno, decidieron cambiar. Había bueno, la... leyenda pero yo estoy que de verdad. ¿eh? No, no, son... yo, pues, está, ah yo está me echararon de, de la torre pero bueno pues estar también. Pero bueno <risa> lo que ya claro ya que es una cuestión de, de conservación de patrimonio por lo que se sacó la rompida de, de la plaza. Y porque de arriba. no, tampoco se cabe, ¿eh? Tampoco porque no hay cuyen de verdad. Si no hay cuyen habéis que llevo mucho más amplado. Mm. A... Yo la añada pasada por primera vegada sentí porque yo era paseando Eh, a un perro por primera vegada porque siempre iba a tocar eh, a fin de toque o fin de redoble creo que se ahora me acuerdo fin de redoble eh, los entienden de los en campos a, a dos tres kilómetros se sentía tío que dio una experiencia también y al final sí, se paraba todo y todo el mundo de ¡ah! flipan o sea, Y otra experiencia eh. antemano lo que decía Guillén de Fer de Piña no en la misma corfadía y verdad que ni se inte o sea talló Muitismo más que en una rompida, porque en la rompida había tanta chen que te chuntas con las cuadrillas sí. Y como más descentralizado, o sea, tú te chuntas con tu chen, no más velles a, a la tuya chen Pero en esto la chen, se, como vas plegando de la procesión, se meten como en filas O sea, no, no semos en, en rol, es como una rompida y ahora pues veías a toda la plaza O sea, que es la chen que tienes enfrente y, y sí que se, se cruzan miradas, ¿no? De esto de ¡guau! ¡Wow, ¡Estoy en la leche! <risa> no sé, ¿eh? y una pasada Una adrenalina es Una pasada, sí Bueno y, y charlabas también pues de Ishar, de, de otros puestos que he nombrado, no, mismo de Cibas, de, de Ayoz, y de otros lugares que llegan, que llegan haciendo ¿no? como esa nueva ruta paralela de, o, o otra, otra experiencia no con, con este tema. Yo creo que eso ofrecer ofre parte de, de un entorno, de un entorno pues eso de una ruta de amor y de bombo, de tener, de, de compartir esa esa cultura en común. Eh, pasando de las mugas administrativas y, y de todo, eh, creo que creí que creía esos vínculos, ¿no? Que, que sí que, yo eso sí que lo vivió, a lo menos probé, en, eh, en toda la parte de, de Baizo Aragón, ¿no? ¿Cómo lo, lo vi vosotros? Porque más eso, pues lo que decí, es que se ceban muchas jornadas de convivencia también entre los diferentes lugares, ¿no? Para pa ensayar juntos y después pues en banda, estas, todas las jornadas, estas que nos cuenta siempre el cheche, que no se sé, guare bien como van. Saludos, cheche, si nos escuitas. Y, ¿Y eso? ¿Cómo vives una mica esa, esa relación entre los lugares y esos vínculos que se creían gracias a esto? Pues a ruta, a ruta que lleva a los lugares de, de Aragón, fan, cada añada, eh, unas jornadas de convivencia de entre otros lugares. Pues a Chen, que dice tocando teniendo los tambores, se trova en un lugar cada añada, se va turnando y bueno, pues sirve para que las collas y a Chen se conozca entre sí. Es una, es una muy buena traza de, de, de, so, de socialmente cohesionar socialmente cohesionará Eh, a población. Ya en Timas había una que ellos claman eh, nacional, pero que ya arran estatal eh, y que achunta a todos los lugares y a toda la ciudad del Estado español que eh, tañen tan vos. Y así que, digamos, ya manejan más presupuesto. Ya cuando se fan, viene, pues viene hecha en Andalucía, viene hecha en Albacete, Alicante, Ansiga, y ahí sí que sería sería de verdad. Y bueno, ya tataza, pero yo. Estoy que, que lleva una muy buena traza de, de, de crear subjetividad y, y identidad colectiva bajo aragonesa. Yo creo que a mejor traza de hacerlo ye eh, que la chance se lleve mal con los de Calanda. O sea, no, no, voy a, no voy a agarrar a cosa mejor para sentirse bajo aragonés que odiar a Calanda. Adiar, bueno, en buen, en buen sentido. O, bueno, que, eh. o que los tantorras se le ven mal con los alcañiz, Ana. Cuando las cuites esto, lo sentimos muy todo. Que ya, si no que tiene caranda fuera de Buñuel. Seamos sinceras. A ver, yo no soy esta nunca, pero seguro. Que no tienen rompida, chuves de nuey. La cosa ya, si nada Somos unos envidiosos. Bueno, claro. También yo he de decir, ta, ta, disculpar a la resta de, de lugares, a los lugares que tenemos al canto y que, en, que, que no son en la ruta. Claro, problema, claro. O problema, a yo me pasa lo menos, yo nunca no he visto otra rompida que la mía, nunca no he visto otra procesión, ni otra movida. ¿Por qué? Porque son las mías. O sea, claro. siempre decimos todas las añadas, habríamos de pujar a lo del Calvario del Corisa, habríamos de irte a la rompida de o viernes de, de Isar, que a lo menos, bueno, no llegues en la de ocho veces, pero por lo menos la de viernes también llegue pincha. Y fin y cada resta le pasa lo mismo, sí. que llegues viendo a tuyo o tuyo inte, yo que sé, a lo menos yo que sé, a las fiestas de un lugar. las fiestas patronas son cinco días y pues es lesir porque también y en eso también somos expertos en enchuntar en los mismos días o sea muchos puestos de alrededor tienen las bueno pero eso estará tanto programa Oye, sí, sí, o sea es... de, jolio de decir o sea no podemos hacer los calonadamen como carnavas de la jueva o de la fueva de sobrar de todo eso o sea de qué jolion o sea... dim, dim pues en, en ozager que charramos también de las calendatas de las fiestas de Andorra vale bueno, recordadmelo porque dim pues se me, me sublidó sin cosa. <risa> <risa> pues, pues, eso, eh, y bueno, y, y con todo esto de la Semana Santa, yo eh, sí que, hizo la no de ocho pues que vía ah, buena morina, no te chuntas con, con toda la chen de, de lugar y con toda la chen que, que no vi, y vive, pero que siempre van ta, ta allí, porque sí que es verdad que se chunta todo el chen. pues eso, pues lo que decías antes de la cuadrilla, eh, que llegas de cigüeito, yo creo que no más en eh, no ocho santo y cuando se chuntan las... Si no las de cigüeito... Una, un porcentaje severo, ¿no? Mucho más que ta fiestas o que ta, ta cual siquiera otra cosa. Y otra de las cosas mías favoritas, y el, la odilla de Pascuica. ¿Qué que lle hizo de la Pascuica para toda la chen que no, no, es cono, que no conocéis lo que, lo que lle hizo? Qué gran, pues Pascuica lle, odilla, odilla del año. O sea, yo si no más puedo pillarme un día de vacanzas en, la, en el año, me lo pillo ta Pascuica. O sea, talla oye, bueno, Pascua y calle o, lun o lunes de Dimpuest de do Domingo de, resu de Resurrección, ¿ye? ¿Ese domingo? Bueno, ¿O lunes de Dimpuest de Ocho de Santo, Viernes Santo y eso? La semana Santa. Sí sí, sí, sí, sí. Venga, bueno, y. De lunes de Pascua, eso. Por eso <risa> gracias. Y soy lo que se ve. Se veía que la educación cristiana de todo. Eh, sí, sí. <risa> se se va Mases, masas, todos casetos de, de la chin que entienda, pues las cuadrillas van, pues se merca pues lo que se merque, las vegadas pues más España otras vegadas pues más carnacas incluso a dos bechetas. <risa> eh, y consiste pues no, en pasar un día de comienza con la tuya cuadrilla. Sí que es verdad que conforme vas creciendo, pues las cosas van cambiando, o sea, yo siempre nos rendimos mucho con las amigas, que antes pues yo te, van de levarte los pais porque claro, los casetos, hasta que no sepa lo que son, los mases, pues son Os las mases, casas... Mases, por Dios, pan, mases, mases. Oye, atrás <risa> caseto, o sea, fuente pistolas y un caseto, lo mires como lo mires. Bueno, sí, bien. Bueno, pues Mas. los mases. Yo digo mases. ¿eh? Claro, vale, yo... no, no, A tú... nuestra cuadrilla se dice caseto. La Sara dice mases, caseto mases. y a la reina, bueno. <risa> tú le no sé, cuántos años, diciéndome bueno, más... Por los masses. toda la vida que decías que la que no sé qué no podía entrar a más bueno pues eso se continúa diciendo ahora ¿eh? ¿El bueno da igual de sin micros <risa> eh, eh, que eso se, se iba a estar los más que mismo podían estar o sea súper esboldregados con unos cristales estricallados sí. importaba igual o sea con que tenés eso un puesto aunque chuntarte en cara que sea de fuera ¿eh? pero un puesto físico aunque la gente trobase Tú vas allí Te llevabas hasta tuya brasa O tuya tal Y, y era pues es Un día ta va a Con unos amigos Y ta, y ta Pues eso también chardica a que reventases Y din, pues Te nada tu lugar y, O día va a ir cole O tal instituto O te trabajar Así que ya es verdad Que cuando llegas chico rona Pues se van a elevarte los pais Y ahora pues siempre Aproveitabas Y estoy como 5 de marzo De Zaragoza Porque te vas a Lo pedo Antes de dar 6 Que se te podese pasar Antes de las 9 Que te venían a, a buscar ahora ya pues como ya somos más mayores pues ya no zorreamos tanto ya mmm, invertimos más tiempo en cocinar y no tanto en beber antes todo los carro de los bueno ya que también yo una imagen bestial dos lugares y osado de my team, villeras tiendas como todas las cuadrillas llevan os carros a rebutir de viera de vin de tal y mismo de huevos de arroz de lo que sea o sea como la chen preparáis el y mismo chen que va a estar dormir no yo nunca no he estado durmiendo en en los mases pero Pero eso es pasazo día de lunes, simplemente es pues un día de estar con las amigas. Mesmo Yo tengo, incluso tengo un amigo que, que de Teruel, le contrataron a trabajar en, en Andorra, le dijeron que principiaba principio va a Omartis del impuesto de Pascuica, sin decirle que el lunes era Pascuica, y él pues fació como de empleado de templar, y decía, pues voy a manarme el lunes, y plego en la oficina y voy de, <risa> me da igual plegó que le decía, pero esto pero esto sea, era un lugar fantasma porque eso o sea, todas las botigas trancan no había ningún para carrera o sea en ese ente, si uno quiere robar en Andorra en cualquier si puesto de esa redolada puede hacerlo o lunes de Pascuica en Ayoza eso se, se domingo domingo. domingo lo mismo que dice Tamara pero en de estar o lunes pues está está o domingo hizo y eso y en Ayoza, pues como no somos guay de chen pues siempre miramos de ir muy tras cuadrillas en Mases a Manaus, entonces pues pues ya pues pues de minchar nos adjuntamos todos vamos turnándonos por los Mases bebiendo aquí bebiendo allá y soy pues muy tal sensi que va a pasar la no y sábado ya en, en el más que si sí, Aman de do Riu y y cómo lo la, clama la rosca la rosca es que eh, en Alcorisa tampoco hay no lle oye... Pascuica, eh. Pero lleva Pascua en la colisa, ¿no? Pero, la Pascua. La Pascua, bueno. Bueno, lo, pues, lo de Osermondas Tortillas de en Teruel no llevo martes, ¿eh? De... Sí, sí. Sí, o sea, o domingo se fa a Nayoza, o lunes se fa a Pascuica y o martes se fa a Osermondas Tortillas en Teruel, en sí. Teruel Capital. Que llevo, pues también charla tortilla, ¿no? Sí, que se va en cuenta de ir a los mases se va a Puente Cerrada, pero lle lo mismo. Pascuica lleva Zorrear y Tafchovensky. muy tochoven vaya en principio a hacer pascuica y luego ya caldrá, caldría mirarlo porque ya empezará a zorrupear estando muy tochoven y es plegar al instituto eh, de resaca cuando llegues en cara en cara a zorro y complegas a, a casa tuya con un olor a fumera que flipas. y eso es y es lo que me remera mi pascuica Sí, sí es verdad y además es verdad lo que dice Laura que también empleabas esos intesta taligar o sea co, porque eso se feban visitas no con los mases porque muchos mases son, son... Son amán, ¿no? O sea, pues eso, probaban, ¿no? Pues que se probaba de feros más es pues amanta si llevaba el problema o veía cosa, ¿no? Y sí que muchas veces pues esperabas mientras todo odilla nosotros somos todo mesachas y por supuesto no nos podemos mover de nuestro más pero esperábamos con ansia el lente en que iba a de a cuadrilla de dos, dos mesaches de nuestra quinta y era como oh, Ya vienen, ya vienen y era, y era la leche Vienen los tíos Sí, sí, vienen los tíos No, yo verdad. Madre mía, madre mía. Bueno, yo muy recomendable lo, Todo lo tema de, de Pascuica eh, Pero no todo Y en la Semana Santa no. Había, había muchas otras cosas También en, en cultural Y una que, que aprovechando Que tenemos aquí a, a Laura, que lle parte de, de ella Y es la recuperación de, de un dance ¿no? que, que se fasionó tuyo lugar Cuéntanos una, una miqueta Sí, pues bueno, es el dance en honor a San Blas San Blas llegó patrón de Ayaza, Y se fa y se hace ese fa o 3 de, de febrero. Se recuperó fa fa nueve añadas porque eh, se va perdido porque no había 80 ta, ta danzalo. pero antes de mm, ¿no? ¿Sí estamos en 2010 2015, ¿no? Sí, no. no, no, no, no. <ríe> eh, si se recuperó en 2006, pues antes ya se se danzaba a principios del siglo XX. Eh, con la guerra civil, pues ya hizo fue a suya ruina y ya bien pues, se recuperó también en, en los 80. Pero se danzó pues mmm, dos o tres vegadas en aplazado lugar y, y pro. Pues en, en este danzé tiene el, el esquema ¿no? que todos los danzés o paloteaus que también se declaman, que tienen pues unos danzantes, en la yoza son 16. dim pues un mayoral, el Rabadán, el Diable y Lanchel. Y pues se fa unas, unas mudanzas de palos y se va racontando la historia, en este caso de San Blas, de por qué en Ayotzayo Patrón, más pues también se fa bromas con haciendo Lugar y pues en la representación de la obra, en el Teatrillo, y pues Din pues a la fin... Del dance se, se canta una, una isota y la chen, pues nos da dinés o nos lanza. <risa> sí. Sí. O de las peladillas. ¿no? Sí. <risa> las viejas van a dar. Pues que todos tiren billetes, que eso no duele. No, no, tiran centimicos a dar. <risa> y soy que pues se recuperó y pues, sofá nueve añadas, porque pues un. grupo de mulpo echenxoen pois que le leva recuperar recuperarisa tradición do lugar. E pois nos axuntamos pois deci, bueno, moita moita xen. E pois dicimos, pois van nosotros danzamos e vos atrao se quered, pois fez la obra. E ya pois con con la dúada chen que lo va feito en los anos 80 que se que se fa a cordanza de dos ditos e de dos diálogos, pois lo lo reconstruimos ...lo reconstruimos todo... ...y... Y, hay, ...y pues... ...y, so, y bueno siempre... ...y desde, desde 2006... Se, ...se le va haciendo todos los años... ...con más Chen... ...o con menos Chen... ...pero siempre sale... ...tais edilla pues... O, ...o el pasacay ...o el pasacarreras... O, ...o... ...o el dance... ...las mudanzas con la obra... ...y bueno y siempre viene también algo en televisión... y a, a yo me han dicho que otra trache pro poliwe. ¡Cállate! <risa> <risa> El trache ¿Cómo ye, ye? ye fiero lo siguiente. Porque ye rosa... Tamara no lo ha visto! No, no, no, yo, yo, yo soy ahora mismo... Sí, pues lle eh, un trache eh, compuesto por una falda rosa con... Cal... Ah, me <risa> Con una falda rosa... Eh, calzones blancos, medias blancas camisa blanca con fajín rosa capa rosa y eh, diadema rosa y estoy eh, así porque y, y que estamos viendo las imágenes puedes mirar dance de Ayoza en, en Google, en Google. Ayo ah, me fa muy todo hoy, eh. Y bueno, y si queréis también en, en YouTube, también tenéis la representación completa del año 2012. Ojo, que belleza a los dances quiero decir, el de yebra de Basa, por ejemplo, tampoco no llegue... O sea, quiero decir, que eso cal vivirlo también, o sea... Sí, sí, ¿Se, se sabe de cuándo llega a Tau este trache o... Este trache, antes, en, a principios de siglo, el trache era blanco con una banda azul. Ah. Que, bueno, no. Ay, sí, sí, sí. Pare, este, si oíste... Bueno, claro, si no lo ve la chen, pues importa igual. <risa> pero ya era blanco con una banda azul. Y ya, pues... Con el paso del tiempo, pues estos traches, pues... Se perdieron o no sé. Y pues, como ya era tan rara al, al... santo, al patrón, Pues se dijo que en cada casa que van de pillar las mejores as millos telas. Y pues, as telas, pues, más brillantes Y pues todo tiso. Y pues... una amalgama de de <risa> colores y de, de brillos y de todo, y ya pues como que lo ha hecho un toro en todo ¿Salió rosa? Sí, salió rosa, no sé cómo pero que yo. En, en la obra de teatro sí que había un, una, una parte que el, el mayoral le dice al Rabadán que vayan bien arreglados, que no lleven polainas ni pantalón de soldados, que lleven palos y que los lleven a los lados que eso sí que que se dice y va a decir algo se me <risa> Así que bueno que eh, desde que se recuperó esta Zavera de pues sí que bailamos mujeres y hombres, pero cantis eh, no puedan bailar nomás, o sea, nomás pueden bailar hombres. Qué raro, qué raro. Sí. Bien, bien se vale que lo has recuperado bien y sí. que. Sí. Sí, y que ahora, pero es verdad lo que decía está ¿no? Que los traches de, por un regular, los traches de los dances son crueldad pura y dura. Eh. Yo eso estimos fa, fa poco, bueno, cuando se emite este programa fa veis cuántos meses ya, pero bueno, pero eso fa poco estimos en los dances de Aragües del puerto y de Llebra de Basa y los de Aragües bien, pero los de Llebra, jodo, o Chaperos, que les meten y... Y tenés bella canta asinas de dulzaina o de tradicional en Ayoza que siga que así siga Pregunto, ¿eh? No sabes. Mm, bueno, la, can, la canta que. ¿Lo danzas Daniel... con, con Dulzaina y esto? Sí. Visto? Yo estoy que sí que hay una canta propia, pero que. O sea, tiene letra, pero que no la voy a cantar. <risa> Venga. <risa> no, no, no, no, no, no. Como, ¿Cómo le indica? Tú ya sabes las respuestas de las preguntas que así ¿eh? <risa> Pero sí, sí, que está en YouTube. Que lo mire la chen, que seguro que lo. Ascuitan, bien. Y... Y soy... Que también a partir de dos traches, que también ya difieren con las otra, otras versiones, que antes también dan... Eh, porque tenemos dos, dos tipos de danza. Un paloteado y un baile con espadas. Y antes sí que ya era un baile con espadas de metal. Pero ahora, pues como oyeran los chicos rons y totizo pues nos lo hacieron de... Con sables láser. Sisquia, <risas> <risas> sí, es de madera. Bueno, bueno. Y, y que eso, que llegue como... Bueno, pues también bailamos un vals y ya pues todo ah, cultura cultura Pinta sí, bien, sí. pinta bien, hostia, con vals y todo. ¿sí? Pero que eso, que el pasacarreras, pues que lle por todo oh, centro del lugar y que a la chen, pues le, que, le fa muy todo y también... Escucharlo y totiso y limpias pues, bueno, no? mm, claro claro ¿No? ¿Qué, qué dudas que no manqué bueno se nos se nos yendo la hora dios mío eh, si todos países metemos una una canta de, de música minera no para para recordar esta esta parte no de de la cultura de la cultura de Andorra y de y de la suya redolada Y, y continuamos de impuesas, nos descansamos una miqueta y, y tornamos a escape Bueno, música de mineros, pues vino muita Pero yo cuento una de las primeras que se me ocurrió para pa este programa Pero que sí, de cuenca minera siniestro total Que Tamara me iba indicando, me llegué diciendo Quiero charlar, quiero charlar, quiero charlar no, Cuéntame qué se nos ocurrió a todas Que, eso, yo, que chale, <risa> no, está, no, piensas no. en cuencas mineras y te viene y está Vale, perdón, este es un pensamiento compartido entre todas y todos los que somos en este programa y cual siquiera que piensen en las minas nunca, destaco ya que tan bien principio pero que tan mal y es rematando que ya es siniestro total. los Isuquera aquí diciendo cosas blasfemas pues después de tanta semana santa, ¿no? Sí. Tornamos, tornamos en este programa sobre Andorra y a suya redolada Eh, una redolada, aunque en cara que lleve bien a, al sur de, de Aragón, y la aragonés llegué bien presente, tanto en lo que llegué el suyo lexico y mismo en muchas, muchas partes de la gramática de la, de Castellanos echarrastí, pero que, que, tiene pros aragonesismos, pero sobre todo porque había, había muchos, muchos cursos y mismo programas de televisión y de radio. Uno del, Chino Chano, pues que tío innovador de todo en, en lo que lleva la, la televisión en aragonés. Y eso lleve eh, todo to este paisaje de en pente de, del de Aragones y en, en muy buena parte, pues gracias a, a Marco Negredo, que lo tenemos we, eh, a, al otro canto de, de teléfono. Wendy y a Marco. Wendy y amigos. ¿Qué tal? Bueno, eh, la primera pregunta y evidente ¿Qué qué ya hizo de, de Chino Chano, ese primer programa de televisión, ¿no? Que, que siempre, pues somos, muchas vegadas los que somos por la Aragones, siempre pues tenemos a lo Pirineo como, como lo gran referente, y resulta que que no, que el primer programa de Aragones se fa en una televisión local de Andorra. Cuéntanos una mequeta como principio chinochano y, y que ¿qué, Chino Chano, que es tío Chino Chano. sí más bien que es tío porque ya ha muerto fa cinco añadas. Se emitió desde de la añada 1999, Dica 2010, 11 añadas de emisión, y bueno, la verdad era que, que estuvo programa más visto de, de la televisión local de Andorra, y, y bueno, a partir toda la Chen que, que pedía pues, eh, vídeos con programas es viejos, tanto de Chen de Andorra como, como de todo país, eh, y bueno, con, en la televisión local de Andorra ya eran... ...encantados con nosotros... ...que que llera chino chano... ...pues bueno, eh, más que charlar del aragonés... ...porque prácticamente... ...de temática... A, ...alrededor del aragonés... ...dos o tres emisiones en once añadas... ...pues ye como como no... ...como no haberlo feito brenca eh, ...charrábamos en aragonés... ...pero de cualquier cualquier tema... ...y luego pues actividades que se ceban... ...por todo el país... ...pero más que más en Teruel... pues prácticamente los reportajes de de casi todo más que más de Arredolares Sur y do Aragón mm. más que por el alto Aragón que estemos bueno de Pirineo Sur Bella Coseta bueno pero más que más por pero Sur y eso oye a grosso modo chino chano bueno y qué, qué repercusión porque porque dicho porque sí que, que a raíz de, de este chino chano que como decías, pues que ya son dos programas más visto Pues sí que cuento que muy tachén se habrá interesado por por la aragonés, por la cultura aragonesa y, y todo esto. Pues cómo, ¿Cómo ha cómo influido ese, ese chino chano y, y qué, qué se ha conseguido con, en todos esos años que, que estés emitiendo? Pues hombre, eh, que en Andorra no no son una coseta rara. Eh, y, y ya tenerlo como una cosa no rariza ya es ya ya importante. Por eso de, de Cutio hemos dicho que es que importantísimo que, que, que se puede hacer televisión en Aragones, más que más televisión porque es lo que más se ve, ¿no? Pues radio vía otros ejemplos, pero más que más televisión en la televisión pública aragonesa. Que, bueno, y si fuera de. Bueno, eh, ¿cómo es? Bien, bien dito, uf, que me da igual, que no lo he visto en más que dos o tres vegadas. No digo por qué, porque ya lo pecinared, pero bueno, y fuera de eso, pues, pues todos sabemos que no había cosa. Exactamente, no, ya te, te me has adelantado a la, a la pregunta, ¿no? Eh, después de tanto tiempo pues televisión aragones, eh, y yo te trovas muitas vegadas con el bien dicho en la tele, que en la televisión pública en la que pagamos todas y, y todos, ¿no? Y, y, y una tristura, ¿no? Fa poco pues se se emitiva un, una mena de De alternativa y se ahí se bien dicho que, que va a feito pues, de, sobre todo de Nogara y tal, pues dando, viendo que ya era posible pues hacer televisión digna en, en Aragonés, como con Trimus 3, Busatros mientras, mientras muchos años, ¿no? Precisamente, ¿qué opinas de, de tanto de programa como de, de que hizo De que cal, caldría que viese, ¿no? Eh, televisión o, o una parte de la programación de la televisión pública en aragonés. Pues eh, Con un programa en aragonés, lo primero que la gente siente que el aragonés existe, que hay una realidad, que tienes de venidero. Sin un programa en aragonés, piensan que el aragonés es muerto, que bueno, que políticamente alto va solo que lo cago que todos taústicamente todo, todos los partidos políticos, uno más que otros. <risa> Y luego, bueno, podríamos charlar de muchas cosas también alrededor, ¿no?, de, de, de la importancia que, que, que tiene un programa en Aragonés, pero bueno, ya iremos debatiendo sobre esto. Bueno, y también ante más de, de ISO de Chino Chano, pues también había eh, vi muchas otras actividades en, en Andorra relacionadas con el aragonés como cursos, cursos de aragonés. Yo no sé cuánta, cuánta chinabra aprendió aragonés en, en Andorra. ¿Tienes el dato? ¿O cómo, ¿Cómo han ido esos cursos que, que cuento que se continúan Fendo, no? ¿O sí, mismo? Sí, sí, sí. sí. Levamos, eh, precisamente esta añada cumplimos 25 añadas de, de, de clases de aragonés en Andorra. Sí, cientos largos. El, yo me acuerdo, fará unas 6-7 añadas que charlábamos de que vamos legado al, al Escolano número 100. Ahora que vayan, sí, porque la añada Zaguera lleva 13, si no remero mal, y está añada menos, que están seis. pero bueno, sí que pues, 120-125 habrán pasado. Y luego, pues, en que, que aprendió de manera autodidacta, que también los vi aquí en, en Andorra. Y más que más en otros lugares, porque por la dificultad que han puesto tener de, de poder venir hacia, a nuestro lugar, Andorra, pues eh, les hemos pasado documentos, les hemos pasado apuntes y tal, y así más, pues han, han puesto a aprender de una manera alto vaso lo que es el aragonés. En Nariño, en Berse que tiene manos Chen, Calcañiz, dos o tres personas, eh, bueno eh, Montalbán, ya en cuencas mineras, o sea mm. hemos tenido, nos hemos extendido más allá de lo que ya andorra mm. y Ayofa, ya que por bueno, y Laura también hemos tenido bellas personas. Sí, o mi opa, y por ejemplo. Por ejemplo. <risa> Andando. Bueno, y yo y, y en que una persona pues, tan activa como tú en eh, seguro que lleva tramando Beluna agora, ¿no? qué eh, qué qué movimientos o qué qué vida alrededor eso, de, de toda la cultura aragonesa y, y en particular pues de, de la lengua aragonesa, qué cosas vía vía agora que Fernando Bueno, Fernando bueno, eh, en los lugares alrededor. Eh, sí. <risa> eh, aparte de continuar con las clases que eh, Que nos puede ser vago yo que no que se parisesen, creo que sí. Pero aparte de esto, vía proyectos, eh, mismo de televisión, lleva un proyecto que llevamos músicaire, que llevamos entrevistar a collas musicales, dar las la redoladas, bueno, de, de todo Bajo Aragón histórico, y bueno, también teníamos collas musicales de di fuera de Bajo Aragón, que, que eran interesados en. en un proyecto, en participar en bella Bellemisión. Pero bueno, esto, a ver si posible, ahí sí que yo no entraría y, y disaría la clava a otra persona. Licero, mío, fillo, pues interesado, que también lo chapa al aragonés bueno, desde que nació, la culpa y el <risa> y, y, y, y, y bueno, pues, a ver si si surte teta de van, porque, bueno, hay un proyecto majo, Porque Viaco, ya es que no, no han cantado brencán aragonés y, y no charra de ningun dos suyos compones en aragonés. o de va a decir, a ver, eh, los historias de Shea, como se claman, ahora no me acuerdo. Que son famosos. Bueno, es igual. Eh. ¿De dónde? Sí, Taco, por ejemplo, banda. no canta en aragonés? ¿En serio? No, no, no, no, ah, no en aragonés ah, vale, no vale, Pero que, que sin cantar en aragonés Que les acaba vale, la idea vale. de, de, de files... participar en música Y de, de, de participar en Bella Emisión Ajá. Y bueno, y, y collas Por eso digo que, que, que ya no solo que, que charren aragones, Sino collas de, que cantan de cutio en castellano por, por Y una manera de promocionar el aragonés Mm, porque Antimás eh, decía que que veía muchas cosas que Antimás eh, en bella charrada que, que hemos eh, que has estado pues contando una mitad también pues sobre chino chano y tal eh, sí que es verdad que no vais a Aragón en general no ya en la comarca de administrativa o tal en Ovais Aragón histórico había un movimiento cultural alrededor de la música yo no sé si lle por los tambores u por qué u por qué sí u por qué coincide u tal pero que había, via... es verdad que había muchas collas de, de música de rock de rap de de toda de todo tipo no que lle que muy a lo menos yo creo la densidad de collas en, en esa parte lle curiosa no sí pero antes desaparecido muche muchas eh, en estos en estas áreas añadas por ejemplo Isuquera te los he puesto en antes que son de Alcoresa eh, y era una colla con muitos de venider y que lo feban pro bien y sin embargo pues bueno de, por, por por bellas cuestiones pues lo dicharon de de tañer. Mm. en Alcañiz lleva tal cual de collas en en Andorra han legado a catorce eh. quince Y ahora no más día que cinco estoy, en fin, que, que han desaparecido unas cuantas. Pero bueno, ya remontará el tema, yo me pienso que también llevo la situación económica y tal. Y a ver, porque sí que es cierto lo, lo que dices. Bueno, no, no sé si los convidados tenéis bella pregunteta. Si no son de mucha nota, bien, tampoco <risa> no me sé yo de todo. Yo a saludar a Marco, que, Julio que es verdad, que, que, que, hostia, cuando impues paras cuenta de, de todo lo que se ha feito en un lugar como Andorra, claro, y dices, Jolio, pero hizo, ¿no? O sea, que no cae lo de la muga de Almudébar, ¿no? Pues no, y es cierto, y, y así son en Chinocha, no está contando estarlo. Pues, pues también yo recuerdo, no sé si, bueno, que más de, de la televisión también eh, había un programa de, de radio cuando era... Cuando ya hacen la ser, que no sé si se decía chinochano o no, pero yo no sé si ya. Si, si ya Otozo lo me fa. No sé lo que me fa, pero yo recuerdo vivir en Andorra escuitando ese programa, no sé, a lo menos. Y, puede estar que sea soniendo, ¿eh? Pero no sé, yo me fue de asciende no, no, no, en el ya, 92. O sea, no sí, sé. Sí, sí, alto bajo cuatro añadas de emisión, de antes, eh, antes de, antes el programa, de ser ¿no? chinochano, es auto se clavaba la consorcia Además, ah. consorcia y una palabra. Bónica Bónica, que significa debate, y es un andorranismo con forcia. Bueno, andorranismo. Por aquí alucinaron mucho cuando, bueno, no con esta ahora que ya que ya hacemos a canto y todo, pero cuando yo plegué en ocolecho siempre siempre cuento que el segundo día de de ocolecho aquí en Zaragoza me me apoyé en una pared que era con tiza, y me manché y me tiré de van de un de un mesaje que va conociendo un día de antes le dice me expulsas Y claro, sí, sí. me chileis, claro me lleva que no fue cosa Y torne a chirarme y le dice ¿Me expulsas? Y ya dice este tío ¿Lleva bolo? ¿Qué, ¿Qué puñetas le pasa? Y después pues claro, Juan, Juan, Juan Carlos Plegonando reivilló me yo, yo en la gasolinera de todo Super Así en alto, en donde el cementerio Lo de expulsador Y expulsen las alfombrías en el expulsador o sea, Y eso y tío Fantástico Y es verdad que, que muchas veces las escuchas a las tías amigas Que, que pues eso, muchas Eh, dicen que no charlan aragones pero pero que charlan aragones o sea llegan lo que digan y después pues, también este que aceito muy de Cabotaquan no que se aleva en nocierzo no sé si ahora también y sale porque ya no lo recibo pero que en Ocierzo se van ¿no? como recopilaciones como de parolas o de bella cosas sinas de Cabotaquan, ¿no? de de parolas replegadas en Aragones o no sé cómo lo sí, sí, antes, sí, ¿no? y bueno, se fue, va ahora, ahora no lo vemos pero sí que Via menas de De diccionarios. Bueno, pues su gracia que yo, primor, eh, la primera persona que, que metió la aragonesa en Sastín, Andorra, pues yo médico y fació pues una mena de, de diccionario relacionado con temas de medicina. Muy interesante. Mm. Pero bueno, también a su palabras generales, porque vía replegadas de Andorra mil setecientas, remeras. al tu vaso, pero bueno, vía lugas que tenemos re, eh, replegadas 2.000, mil, vía diccionarios interesantes en Ayosa también, que fació un eh, Luis Fernández Clemente y bueno, vía Viu Machen que ha colaborado y ha, y ha feito parolas en Ariño, en muy muy el tema de de las replegas de de, de, de parolas a, aragonesas, porque ya aragones, casting de de Andorra Sierra Arcos y Obasio un Histórico. Hmm. Bueno, pues sí, sí, dime. Yo, yo, nada, en enviar a Marco un, un fuerte abrazo y, y, y darle las gracias por irse a trabajar todos estos años porque él estió o mi primer maestro de Aragones cuando yo tenía 14 añadas y principiabanistas estas cosetas sí, sí. Y, y él estió o mi primer el maestro. Y sí, o eso, y charlando en y porque él, él, él, él, él daba las clases y se interesaba por, por difundirlo. y o sea, además Guillén y yo tenemos una disfunción cerebral que cuando nos veíamos no se nos se nos suplida charlar en castellano sí, sí, sí. Y, y imposible y mira que hacemos todo poder por charlar en castellano pero no podemos es sí. una disfunción cerebral Fa, y hay... fago y tornar una malaquía que tenemos fago y tornar al lugar y, y charlar en <risa> aragonés en aragonés y para pa y para pa, pa practicarlo y ya Ya sabes que tenemos ahí a, eh, esa cuestión de fer zoncias para charlar en aragones y, y para trovarnos toda la chenque que en Andorra sabemos charlar en aragones y ferlo servir. Porque creo que lo que cae ahora, ni por ser tantas añadas de, de cursos y esta, y, esta, y esta mena de cosas, crear comunidad lingüística en Andorra. Creo que sí. Qué poliu, qué poliu. Pumba, Marco. No flore, no flores no, me, me quedo Yo con... Que son cosas que... <risa> Sí, Tere. sí. Me quedo con esta reflexión porque, ye, ye que, que de verdad que muchas fregadas, pues eso, pues eh, bueno, que, que, eso, que también soy, soy maestro aragones y tal. Eh, a la, a la, a, a la chen que conozco por estar alumna de yo, pues, pues se te fa muy difícil. Sí, verdad. Charles en castellano, porque como desde el primer día le charlas en aragones, no, pues no, no, no se te ocurre ni, ni charrales. Y, y bueno, ¿vía vía ya comunidad lingüística en, en aragonés, en Andorra o, o no? ¿Cómo vais yo? No, comunidad bien. Eh, que ha pasado por las clases, muchos ya prácticamente desaparecidos, ¿no? Eh, Licharras en aragonés y te contestan en castellano cuando han charrado. Eh, sí. Y otros, eh, otros sí que sí que bueno, les veyes por la carrera, le charras en aragonés, ellos. en un poder, y luego vía la que pues que que treballamos más, pues los Antón Feles, Chus Antón Gracia, Pascual Quiles, eh, Mariano Aznar, que son los que, bueno, los que más treballan a los tanto en eh, Pepe Pastor, eh, tanto en la consorcia como como en Chinochano. Eso sí que nos veíamos más Hormino y y lo echábamos por la carrera. Y, desde luego, Guillén, cuando Juan a Andorra y cuando nos veíamos, que lo hacemos de, de puto en aragonés. Sí, incluso Marco, yo te quería preguntar porque ahora te estoy viendo y soy diciendo todos estos nombres de Chen, súper importante al aragonés en Andorra, e importante a Andorra, pues porque sí. Pero y el tema de las mujeres en, en las clases, porque sí que es verdad que en Zaragoza estoy que yo una realidad, no que las mujeres tampoco no. No, bueno, eso va cambiando también, pero que no no son no colectivo más más grandes clases de aragoneses aquí en Zaragoza, de impuesto un no lo emplegamos guaire, no sé si en Andorra estoy que yo lo mismo, ¿no? Por lo que te he o problemas de de asmullés, problema que no, a A partir de que que venían muchas menos que que lo que los hombres o varones. o problemas más que Que, que a lo mejor venían una añada y lo dejaban eh, a lo como no soy guapo ni alto ni rollo pues a lo mejor pues eh, daba media vuelta no en serio que pues eso que por las cuestiones que siga han venido pocas y y, y por qué tiempo no aguantaban bueno pues cada cada mirárselo eh andando relajado entre entusiasmo puestas yo un ya, me, ya me entrenaré eso ya me preparas. bueno Marco no sé si, si nos sigue rematando lo tiempo y que de verdad se, yo siempre digo que las dos horas parecen muy to pero pero se acotolan de camino bella coseta más que nos quieras comentar no diente pues esto al tu vaso ya sabes o treballo, que se fa por así y bueno eh ya sabes que yo encantado de charrar en Aragonés, del Aragonés y lo que siga no... Al final es que a planta fuertes por. Y nosotras encantadas de tenerte aquí, encantadas de que gachén que te que por por la Aragones en todo los territorio de Aragón, que muchas vegadas siempre pues pues desde aquí nos sublidamos y sobre todo con el tema del Aragones, nos olvidamos mucho de Osur de, de, de Aragón, y bueno, y desearte muita mucha suerte y yo y a continuar luchando por, por la Aragones. Sí, lo único por nada, un una cosa, panféanos eh, las reuniones de la plataforma. en defensa de las lenguas minorizadas, pues yo remero que, que yo era el, el que escendeba un aragonés en tot Aragón. Por tal, tú vaso, pues se fablaba de la muga de que que en antes Tamara, mm. y yo era los que, bueno, vez eh, por fer, haber feito estudios desde pues las 16-17 añadas de yo, pues he feito estudios en... en muchos lugares de las regoladas do sur. Y he visto y vi estudios además que dicen que de 150 añadas, siglo y medio, pues llega la regolada del río Martín, dica río Alhambra que pilla al tubasoista esta redolada de Andorra Sierra de Arcos, pues que se presbatió el aragonés fa 150 150 añadas que no lle muito. Y a a a otros países en los que se ha perdido pues fa 100, 150, 200 añadas y se remontando las lenguas, como ha pasado con Valencia en todo territorio o Euskadi, y sin embargo no han feito una muga. Y aquí, políticamente, me da igual chunta que eso es, que Pepe es, que tal, fa hablan de un aragonés en, en el Alto Aragón y no fa hablan de un aragonés en todo Aragón. Y un poco lo que he reivindicado desde fa 30 añadas. en principio con esto. Y sale si bueno, una reflexión de yo que, que podemos charlar a trodilla o cuanquerás. Bueno, son sí. cuantos cosetas de yo que, que poqueta chena descendió y una pena. De verdad, Marco, y eso yo de agradecer, ¿eh? que, sí. que de cagota cuan, pues eso, que, que venga a ver una, pues, pues bella voz que diga, eh, que somos aquí. Porque eso, pues, sí. hemos hemos olvidado. Si queremos ser, si queremos estar país, eh, hemos de estar país. No podemos estar... Ah. De parola nomás, sino de efeitos reales. De feito real. y verdad, y, y eso, yo siempre lo de la zonificación y una cosa que, que yo nunca nunca entendí ¿no? Y encima, las experiencias lingüísticas, pues eso, pues por ejemplo en Navarra, que se ha y, y esas zonas lingüísticas, pues lo que fan y que a, a la fin pues vea chen que tenga dritos lingüísticos y atrachen que no que no entienda, dependiendo de de dón vive. Mm -hmm. eh, pues sí. Muchas, muchísimas gracias, Marco. Eh, Bueno, nos. Eso, que, que continúes gritando, que, que nos billemos en Andorra a escape, porque ya cuando, cuando grabamos esto no queda guay de pa', pa fiestas, o sea que es regular que nos billemos, Perasti. Nos billemos. Venga, un abracico. Abracicos a todas. Au. a todas. Au. Y despedimos a Marco y continuamos con una canta que, que bueno, pues como ya hemos, ya hemos dicho antes más, eh, Andorra y toda esa parte, y una tierra de, de muchas oliveras, de aceite, de olivas, muy buenas, muy recomendables, y había una canta, de ya sabes que una de las mías collas favoritas, Yeo Pass, y como no, no podía pasar este programa sin colar, eh, Al País de la Olivera, que preciosa. Al País de la Olivera Hi ha un riu de paper, un esgaltes color terra, un somriure d'argent. Al País de les Riberes hi un canyar sota els estets i un mural de fulles seques a un d'un Al País de l'Olivera. Al País de l'Olivera. que dorm a l'era. Hi ha pols de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres al país de les teulades. Hi ha besos d'aigua llimó, arracades a les cames, barotets a dins del cor. El país que dorm a país que dorm País de la infantesa y ilusiones al espalpantes, son distribuidas al aire, promesas al orelles, al país que yo arañore y guarde un tesor secret, un ligam que mai no trenca, un amor que mai no espe. Casas blancas y a pisbañadas al país de les Marines, al sol rots al despresprades, cachirulos als plages, y un hispentinantonades, al país de casas blanques. Al país se rialles I arraïmant les porxades amb vetles i olives negres y un arroz fet amb costelles al país de les costeres i allà uns i guitarrons i la veu de les rondalles besigant les emocions al país de les rialles. Al país de les rialles. País de la infantesa, y ilusiones halespalentes, son mis dibujos al aire, promesas a les orelles, al país que yo estime, igual guarde un tesor secret, con que mai nos trenca, un amor que mai no es va como Marco que, que tanto ha luitado y, y luita y continuará luitando por muchos años en, en Andorra por su lugar y, y por la cultura y la lengua aragonesa Nos dimos ta otra ta persona, ta Chema Salvador, que lle, que lle de de Julve, de que se diría en, en Aragones, y que es un activista de de bellas cuantas cosetas, ¿no? De tanto de la cultura, pues como de, de la conservación de de lo medio, de lo medio rural y de y de lo medio ambiente, los de los mons de esa parte. Buen día, Chema. Buen día. Bueno, Chema... Bueno, Chema. En cara que ha sabido aragonés, pues va, va a estar, además estoy en una exclusiva, va a estar la primera persona que charre castellano en, en, en tierra de, de Barrenaus, pero, pero que sabemos que, ye, que también se tiene tiene en cuenta el aragonés y que, que la ha charrado. A 15 añadas, más o menos, que, que, que no haré charro más. Lo intentaré. Y con tú y con eso, en cada te acuerdas de bella coseta. Bueno, Chema, Chema, una de las cosas que que ha estado ofendo mientras mientras os dais 10 años, pues llegué a colaborar en la en la organización de un dos festivales que que yo creo que allí una referencia, ¿no? Dentro de de panorama eh, de festivales de veranos en en la pasada temporada de Tierra de Barrancos o tercer programa, creo que es tío, ¿no? si no me acuerdo mal, lo dedicábamos a festivales y ya nombrábamos eh, Ocarrasca Rock, eh, Beldilla abre, ¿no? de de charlar de este festival porque ya un festivalazo, ¿no? pero cuán naise y, y, y cómo naise una miqueta este este festival. Pues nace en, en 2006 con con una intención de de intentar hacer algo diferente en, en el Julve con la gente joven y en cierta manera nos nos apoyamos en prim, las primeras ediciones en el tema administración, el comarca, ayuntamiento, pero a partir de la tercera edición ya funciona como como una asociación cultural de, de chovens de Hulbe, que, que intenta continuar <ríe> con la buena música en el territorio. Y, y qué buena música, ¿no? Porque... Y, y, qué, y qué buena música, decíba, que, que me he dicho... Aquí, o, o de aple de la Radio, de Cabota cuando amplifica de una traza espectacular o sonido de huir una lata de viera, pero, a ni menos, <risa> me, me atura la voz. Bueno, decíba que, que hizo que yo un festival que ya le va a 10 añadas, con se esto, y que han pasado collas muy importantes, ¿no? Sí, ha habido ediciones más, más flojetas por tema de presupuesto, pero ha habido ediciones potentes. Han pasado Mayacán, ha pasado Prao, ha estado Lilith, a Consumo Respeto, Los Gandules. Hemos tirado sobre todo por, por grupos de la tierra, sobre todo eh, pues grupos de, de medio Rural, ...chovens de Peñarroyat hasta Vins, ...como los Drafts, eh ...chovens de Andorra, chovens de Galve... ...que, que están luchando también en, en los suyos pueblos... Y, ...y en un principio estamos con esta edición... ...llegamos a más de 60 grupos que, que han pasado por el festival... ...porque muchos han, han repetido porque porque nos han gustado, claro. Y, y decías que lo organiza ahora... ...chende de lugar, ¿no? Lo, los chovens, ¿cómo, se, cómo eh. se estructura esto? ¿Cómo hay la organización? Siempre, siempre ha estado la organización con, con los chovens. Más en, en, las primera, en las primeras vegadas el, el planteamiento se, se fació con, con la administración comarcal, con un planteamiento de, de una, de una bonina choven, pero después pues, cuando se planteó la rotación por los por nuevos pueblos de la comarca de Andorra eh, no había traza de... de continuar en, en otros pueblos y, y eso lo he planteado a, a continuación del festival. Entonces es cuando eh, desarrollamos y creamos una, una asociación y en base a pues una gestión siempre voluntaria y, y sin ánimo de lucro y tirando de subvenciones, de ayudas y apoyos, pues intentándolo sacar adelante. Y, y bueno, cómo ha evolucionado el festival. Yo, yo me acuerdo de, de estarnos... Yo, He de, he de confesar que no he estado que, que a primera añada y, y bueno, y cuento que cuando se imita esto ya habré estado en la en decena, decena edición, ¿no? En la primera añada yo me acuerdo que a ver, pásame lo de Vitibomba y eso, eso he, de, he de dar pero que, que ya en una placeta, chico no hieran los guaires, ¿no? Pues veías decenas, hubo el ciento de, de personas, pero no, no guaires más Cómo, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuánta chena y ha pasado? Mm. Y, ¿Y más grande? Y me, ¿Cómo va la cosa? Pues eh, ha ido ha ido por añadas. El, los primeros años fueron, fueron bastante, bastante fuertes, bastante potentes. Luego decayó un poquito. Eh, llegó una, una historia que supongo que hablaremos después, que fue lo del incendio del 2009, que sí que generó una conciencia de que, de que teníamos que, que luchar por... por ese tema, y en 2010 eh, la quinta edición hicimos una edición muy potente, con Manolo Cabeza con Lilith, con Acero, y hubo pff, muchísima gente, mm, casi casi mil personas pasaron por allí, vamos tanto que se nos acabó a Viera y Lobín, <ríe> el, el sábado el, a mitad de noche, a mitad de Noé, y, y en fin, fue un caos, pero... Pero este año, más o menos, yo creo que se va a repetir la, la misma historia, con, con más previsión de Viera de y de Vin pero, pero yo creo que sí, que es un cartel potente y que, de cierta manera, para cerrar estos 10 años de, de vida del festival, merece la pena apostar por, por un festival potente y e intentar que la gente se lo pase bien. Bueno y, y ya ya lo has comentado, ¿no? A la, otra la de las luitas en las que en las que has estado en mercado y en las plataformas no, nuestros montes no se olvidan que, que nació 2005. ¿Has dicho o incendios, tío? Eh, no, en 2009. 2009. 2009. 2009. Eh, pues eso, bueno, ¿por qué nació esta plataforma? Cuéntanos una miqueta para refrescar la, la memoria y para que, que, que no lo vivís o que no se acuerde. Eh, ...de ese incendio, ¿no?... ¿Qué, ...¿qué es lo que pasó en aquel 2009? Pues... Eh, ...estábamos... Eh, ...promocionando el festival... ...que iba a ser el fin de semana... ...del 25-26 de julio... ...y el 22 de julio... Eh, ...tuvimos pues... pues es ...un problemón en la zona porque... ...el 21 de julio por la tarde hubo... Una, ...unas tormentas secas... ...muy típicas del Mediterráneo... ...pero se juntaron muchísimos factores, muchos... Eh, ...para que el 22 nacieran varios fuegos en, en toda la provincia... ...también en Horta de San Juan, donde hubo eh, muertes en este caso por, eh, por el incendio... Eh, ...unos compañeros de, de Cataluña... ...y también hubo un muerto en, en la zona de Castelfrío, cerca del pueblo en Teruel... ...y se generó pues, pues un desastre auténtico... Eh, ...porque con unos días muy secos, eh, ese día hacía muchísimo viento, mucha calor... y se propagó el fuego, y como había varios, eh, varios frentes muy complicados en toda la provincia, se apostó, como también es normal, por intentar eh, proteger las poblaciones y evacuar a las poblaciones que lo necesitaban. Y en el caso de Julve, era una zona muy aislada, muy remota, eh, a muy tomón, <ríe> sin garra de, de, de chen, y, y básicamente estuvimos como 24 horas, 30 horas, sin, sin atención, sin apoyo de... ...de los medios de extinción... ...y eso generó el, el mayor incendio de, de todo el Estado español en, en, en Isañada... ...y a partir de ahí, pues lo de siempre... ...muchas promesas, eh, muchas intenciones... ...muchas palmaditas en la espalda... ...pero nos dimos cuenta que, bueno... ...pues que en esos momentos ya la crisis <ríe> apretaba bien fuerte... Y, ...y fueron palabras muy vacías... ...y a los pocos meses, en enero de 2010... ...creamos la plataforma con un objetivo de aunar a gente... ...a asociaciones, a colectivos... Eh, ...para trabajar y para y para plantear pues... ...lo que marca el nombre de la plataforma... Eh, ...a nuestros no se olvidan ...y, y ahí es, ha sido el planteamiento durante estos años... ...los dos, tres primeros años fueron un trabajo muy fuerte... ...a partir de ahí... Eh, ...ha sido más una, una reacción de intentar hacer algún evento al año... ...que mantenemos una, una andada reivindicativa para finales de mayo... ...primeros de junio siempre lo hacemos... ...y es una buena excusa pues para juntarnos toda la gente de los pueblos... ...que, que sufrimos ese incendio, pues para, para tener un día de encuentro... ...de aprovechar también para, para hacer una pequeña fiesta... ...y, y en ese sentido pues eh, ahí mantenemos un poco la, la, pues, la, la flama de... de la reivindicación, ¿no? Es más cuando hay grandes incendios como ha sucedido este año en las cinco villas, pues eh, me suelen llamar desde radios y tal para para dar opinión. Nunca he sido un gran experto, pero en fin, como persona que, que lo ha vivido muy de cerca, pues y que peleó bastante y dio bastante guerra. Eh, me suelen llamar para para conocer mi opinión. Bueno, y y como ye, y se y semón que no hay sublidad, que no hay sublidad, no y no hay sublidamos de ninguno. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo oye la cosa? ¿Se va reviviendo una mica la, la zona? Eh, he contado con ella cuál ha estado también la actitud de la administración, no? Eh, en, en todos estos... Ya, ya digo que te fas la receta ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo oye la cosa y gracias aquí o, o, o por desgracia de aquí, no? Pues eh, siempre he tenido en la boca un, una frase muy lapidaria, pero que es cierta, nos abandonaron en el momento de, de la extinción del incendio y nos abandonaron después en, el, en la restauración. Eh, es una de las penas del pues del medio rural que tiene a veces eh, poca garra, poca presión social, muy poca gente, y en ese sentido yo creo que pesó también esa esa situación. Eh, lamentablemente los montes de Julbe estaban con un pinar Más cerca de una categoría forestal de, de alpina o de Pirineo y eran zonas ya muy altas, en 1.500, 1.600 metros, que esa vegetación no tenía una defensa una buena defensa frente al fuego. Entonces la regeneración de, de ese pinar es, es muy muy difícil y es una zona también muy, ro muy rocosa, con un suelo muy débil y aquí hay que meter también el tema del, del cambio climático. Aquí se ha visto claramente cuando se han intentado hacer alguna actuación de reforestación los últimos las últimas treinta añadas eh, eh marcaba las estadísticas que mayo era el mes más lluvioso, más húmedo del año, y cuando hemos intentado estas dos últimas añadas pues hacer intentar hacer algo pues nos nos hemos encontrado con muchos problemas a la hora de, de elegir la fecha porque uf, nos estamos encontrando con unas primaveras que ...que se cierran prácticamente en, en abril... ¿no? ...empiezan en el 15 de marzo y terminan el, el, el, a finales de marzo... ...entonces, en fin, sí, eh, no son buenas noticias... ...pero eh, al fin y al cabo estamos hablando de una masa... ...que la mayoría de ella era, era de reforestación... ...por la mano del hombre... ...y ahora lo que deseamos todos es que el monte... ...se vaya recuperando poco a poco, le costará mucho... pero dará pie a generar una vegetación diferente, una vegetación más autóctona, y en ese sentido pues eh, espero y deseo que, que de aquí a unos años haya una verdadera ordenación de montes, haya eh, una presión para que las cuadrillas forestales puedan tener trabajo de calidad durante todo el año y pueda haber un, una mirada hacia los montes eh, más, más de más más interesada por decirlo así que lo que ha habido hasta ahora ¿no? que se ven como pues un sitio para pasar la fresca para ir a coger eh, lo, las sectas y demás pero al fin y al cabo es una parte muy importante de nuestro territorio y, y la tenemos abandonada lamentablemente entonces ahí hay que hay que pensar muy bien cómo hacerlo pero hay que hacer algo eso está eso está claro porque si no los, los veranos conforme se van pasando los años son más calurosos más secos, y nos vamos a encontrar con grandes catástrofes en, en zonas eh, despobladas donde la capacidad de reacción va a ser muy pequeña mm. Bueno, y, y otra cosa que ha que afectado la plataforma, hay una mica de concienciación ¿no? yo cuento que, que ahora en eh, toda la redolada pues eh, había una actitud diferente, ¿no? o espero que había una actitud diferente, van de, de los incendios de lo que decías tú de Cudiaromón de, de la conservación sí. y, de, y de todo esto, ¿no? Sí, sí que ha habido... Frente a que no haya habido actuaciones de reforestación, sí que ha habido eh, actuaciones eh, de clareo y de resalveo, que se llama de, de Osmons, en, en los pueblos de La Contornada, en La Mata, en Cribillén, en Gargallo, en el entorno de, de la carretera. Pero sí que se ha extraído, por decirlo así, algo de masa forestal en, en una zona que era, por llamarlo de alguna manera, un combustible, eh, que sería como prender una cerilla, ¿no? En, en un granero entonces eh, ese tema hay que valorarlo eh, las masas forestales se, se tienen que naturalizar pero las masas que ha plantado el hombre lamentablemente no, no siguen una dinámica natural entonces hay que hay que gestionarlas hay que cuidarlas, hay que tratarlas para, para que luego no nos llevemos este tipo de sustos Bueno, no sé si tenéis por aquí las convidadas bella ah. pregunta, Tachema No, yo no, yo simplemente que soy de ayoza y ¿Qué paso? Pues locadito Para el mismo calendatas en el 2009 pasó pues eso y que tenemos opinar que tenébanos en, en Ayoza pues desierto en cara y pues a ver qué pasa con eso es una, una anécdota que me pasó esos días es que estábamos como ha dicho como he dicho antes la, la promoción de Carrasca Rock y estaba en los medios de, de prensa y radio de Alcañiz, luego en Andorra, y subiendo de Andorra para llevar el móvil apagado eh, por el tema de entrevistas, etcétera Y cuando estaba por Ayoza vi el, vi el incendio de Ayosa y llamé al 112, y la, el teléfono de emergencias me contestó diciendo, ¿pero te refieres al incendio de Ayoza o al incendio de Julve? Y digo, perfecto, ¿qué me estás contando? Era el mediodía, ya se había Propagado en la zona de, de la Cañadilla En la zona de Aliaga uh -huh. Y en ese momento fue cuando me enteré que Que en el Julio estaba, estaba El tema complicado Y pues mira, <ríe> se juntó una cosa con la otra Y la verdad es que eh, Pues los 10 años de, de Carrasca Rock Y, y ya 6 años de Que pasó eso, pues sí que me ha marcado Me ha marcado mucho a la hora de A la hora de De trabajar por el territorio A la hora de, de lutar, a la hora de ...de pensar qué cosas se podían hacer mejor... ...para que para que el territorio pudiera pudiera tirar adelante Bueno, yo sí que, que no sé, yo eso recuerdo... ...y se añada con... con o sea, ...esos días con muchísima y potencia aquí... ...no quiero imaginar lo que es la chen que, ...que ya hacía así, que tampoco no puedo hacer cosa... Eh, y yo, pues yo lo mismo que lo que decías... ...del incendio ahora de, de cinco villas, ¿no? O sé sea, si... Si no se mantienen los mons, si no tenemos a las cuadrillas trabajando toda la añada en unas condiciones laborales dignas, trabajando pues eso, o sea, yo creo que a la fin son son los cuidados de, de nuestro medio ambiente y y son esos que pueden los que pueden prevenir pues que que cuando plegan pues condiciones tan tan raíces como decías tú, ¿no? Pero que estoy que por desgracia cada vegada serán pues serán más cuitianas de de humedad baisa, unos vientos pro fuertes y pues que puede pasar una vez, dos vegadas y, y todas las vegadas que, que pues eso, y más pues sí que, que teníamos, y teníamos muy tan mala suerte, porque de verdad que se chuntaron pues hizo muchísimos incendios de una vegada, mismo en los puestos de, de Alcanto de Aragón eh, mismo, pues no que decidas, ¿no? con los muertos de, de sports y Y soy pues una vegada más, no, por dar las gracias a, a la chen que aguantezas tienen en los lugares, pese, yo estos días me acordaba de vosotros por todo esto que decían de luna, de, no, y los vecinos nos han adullado mucho, y yo decía pero si a la chen de Don no les disaron, ¿no?, que todos meteban entre puta, que todos ficases con los tractores, y... Digo, no sé si ha cambiado política o lo que sea, pero bueno, a lo menos que pues he quedado hasta la, da todas las gracias a, a la chenque, que es tía, zastía o cañón y, y a los trabajadores, por supuesto, de dos forestales y los retens de extinción que pues lo quejan un trabajo que, bueno, que llega a talabar. ¿no? Y una última reflexión respecto al a tema de la despoblación y, y a los pequeños lugares de Aragón. Eh, no solo hay que gestionar chen, hay que, hay que gestionar territorio también. Eh, gestionar territorio es muy importante y sobre todo si queremos plantear un futuro para la gente joven en, en los lugares eh, puede haber herramientas, puede haber funciones, trabajos a modo de pequeñas cooperativas en los pueblos que permitan gestionar este tipo de temas que puedan tener una, una repercusión económica también. ...y ahí sí que juega mucho el tema eh, de planteamiento general de la, de la administración... ...si la administración se plega a, a los intereses de a grandes compañías, de madereras... De, eh, ...pues posiblemente no, ha, no habrá espacio para, para esas alternativas... ...pero si sí existe la posibilidad de generar eh, pequeñas pequeños proyectos, pequeñas esperanzas de futuro... Eh, es una cosa que, que cierra el bucle del problema. ¿no? Eh, la gente se marcha, pero tenemos grandes problemas de gestión, en este caso, del territorio. Si conseguimos que esa gente se atreva a gestionar el territorio y se le apoye para gestionar el territorio, eh, podemos tener, no la gran solución, pero sí una capacidad de generar un, algo más de, de trabajo en, en los lugares. muy bien eh, bueno yo creo yo creo que, que ya ya salió asti buena buena ripa de cosas, ¿no? y de, y de soluciones que que decibas, ¿no? siempre el territorio si si llevo y es más fácil de de cuidar eh, por no quedarnos una mica con este ambiente tan que que ye, ye verdad que hizo que, que lo esto de los incendios y en particular este este incendio, no, tiene una una catástrofe porque yo porque Eh, bueno, antes más afectó a toda la redolada, ¿no? Y, y bueno, tornando una mica tau Carrasca, que hizo que, que, que también lleva una, una traza, aunque aunque es tenido pues muchos vinglos, aunque he puesto espardir y saludita y esa preocupación por los mons. cuéntanos no rematar una mica más alegres la anécdota, una anécdota chula y pincha de del de Carrascarro, Rock. entonces estos 10 años yo cuento que vi a Braviu, Beluna, ¿no? De luna, de luna que se pueda contar, que se pueda <risa> contar pues yo Le tengo, eh, le tengo mucho cariño a, a Manolo, a Manolo Cabeza Bolo Porque en, en la juventud, en la Cinco Marzada, en, en ver los conciertos en Zaragoza Pues lo escuchaba y, y lo disfrutaba Y lo llamamos para 2010, eh, estaba previsto para 2009 Pero al cambiar la fecha por el incendio no, no pudo acudir Y se, y se apuntó al, al del 2010 Y recuerdo el, el momento en que estábamos, pues, eso, chesterneando pues, el caché del grupo, tal, y se fue a, a la fonda, al, al hostal, donde, donde se alojaban para dormir, y, y tardaba y tardaba, me dijo que me dijo que bajaba, que bajaba conmigo después al concierto, y, y que tardaba y que tardaba, y le pedí al camarero que por favor subiera a la fonda a ver qué le pasaba. y resulta que el pobre Manolo estaba con las llaves mirando el número de la llave que no coincidía con la puerta y estaba en un pasillo como, como en las películas estas de, de terror yendo de un lado para otro del pasillo porque no, no se teclaba ni, ni queriendo y, y esa necesidad la verdad es que nos duró para para mucho tiempo y otra y otra muy grande fue eh, la, la convivencia siempre la hemos tenido con los grupos muy buena y con los draps hemos hecho muchísimas buenas migas y han estado muchas veces en el en el carrasca y y una y una vez directamente hubo un una, un ataque un ataque julvino a, a a dos componentes de los draps en, en mientras estaban durmiendo con con vinagre <risa> que se les remojó toda la cama y se les hizo ahí una borina de sorpresa que, que yo creo que se les quedó un recuerdo un poco un poco <risa> de, vinagre, de, de de ese día pero bueno las las anécdotas siempre siempre vienen y La mayoría han sido positivas, por suerte, y esperamos bueno, que... para los drafts igual, ¿no? Para los drafts, sí, sí, sí, sí, sí porque era, era casi casi como una, un encuentro sexual sin sexo, voy a decirlo así. Un rito de iniciación, ¿no? Un rito de iniciación a, con el vinagre Julvino, sí. Bueno, efectivamente, el efecto viene de demandante una deuda porque hemos rematado lo alto. Bueno, Chepan, muchísimas gracias. No sé si qué es decir bella bella coseta más u... oh, pues muchas gracias a vosotros por la, por la convida y, y bueno, un cabal aragonés, profes, y, y os espero de, de Borina en este décimo Carrasca. Muy bien, chemitas. hasta seremos, no te enfaigas. Y, bueno, continuamos con una miqueta de, de música. También, pues, creo que sí, ha, tra ha tragado dos himnos mineros, el Armas para el Pueblo de Defcon 2. ya se nos ha ido lo, lo, lo tiempo en, en todo esto todos estos temas que hemos que hemos ido tocando no nos queda muy poco tiempo pero sí que que quereba, quereba nos charlar de, de cuatro cosetas más una de ellas pues creo que sí eh, como como tantos eh, como, como en tantos otros puestos de, de Aragón Andorra o lo vais a Aragón o toda esa parte Por desgracia, también tenemos un conflicto hidrológico, ¿no? En este caso de, de en el río Bergantes, en Alcherez, que se clama en, en Aragones, y, y que bueno que la, quieren hacer una presa en en Viva, en, en una, un lugar muy to amanado a, a la comarca administrativa de, de Andorra, Serra de, de Arcos. No sé, queréis comentar, queréis comentar una mica abusatros o, o conflicto, como lo veis porque también se vive, se vive diferente, ¿no? Yo, yo la primer vegada que sinté charlar de esto, en cara que ya de sobras a Andorra, por ejemplo Agua Viva pues no, no he bastado nunca, ¿no? Así que me va a otra Tamara, bella vegada de, de isaparte, pero para quien no lo conoce que allí llevo un puesto payó de río de los más polius de, que había en, en todo Aragón, ¿no? Y, y bueno, pues hasta quieren enferma presa. Cuéntanos una miqueta, Miguel. ¿vale? Sí, un río Virchen que Antimás, Antimax Andorra tenemos eh, bastante relación con él porque llega un río en que vamos a ta, ta bañarnos y, ta, y a ta, pasarnoslo bien, ¿no? Tenemos una relación, digamos, de, de comarca y de territorio con se Con ese, con ese puesto y fa ahora un año y medio un año y pico eh, se conoció casualmente por una por una información en un bo en un boletín oficial que, que se quería hacer un antiguo en en en Guayba y nadie en el lugar sabía eh, cosa o nadie en el lugar parecía saber cosas <risa> Y, y surtió por eh, Belún de, de, de, que, que, le, que le lleva a Iso y, di, y dijo pues no a, a, la, a la presa en, en, en, en los ríos Bergantes y de Iso que además salió por redes sociales en principio la chena a decir que ya esto, que ya pasando yo eh, remero que lo veía en los primeros días que, que casi ni, ni os da igual, sabían cosa y pregunté a Chenda Alcañiz y que ya visto nadie, nadie sabía cosa y de Guayba en principio a, a, um, a investigar que ya era hizo y bueno pues a presa de, de, de bergantes y era un proyecto que ya era contemplado en, en, en estos pactos del agua pero bueno uno de esos eh, proyectos que nunca plegan a a hacerse porque no que no había no había no dinés pero parece que hice que ya ya era proyectado y se va y si va y si va a hacer bueno en los meses venían lo que fa, lo que se hace oye Que, que estalló a cuestión en, en el lugar de, de Igoiba o eh, concello esclató porque a la fin el alcalde sabeva que mm. es presa se va eh, si va a hacer nuevadito no cosa a Den y bueno en dos tres meses iban for, forachita al al alcalde y habieron de meter a Troy y se creyó la plataforma albergantes no se toca salven los ríos se facieron las primeras actividades se facieron todo de, deprisa y corriendo porque no lleva tiempo eh, las alegaciones tal la Che y, y bueno se empezó a, a movilización en la que se, se metió a trabajar todo tu lugar, bueno y un lugar que tal lo que son los lugares de, de Luitaga contra los antiguos ye, o más grande Aragón estoy eh. pues, y, fácil fácil y ye, y ye toda la Chen y todo, y todo el lugar eh, eh, sintiendo conflicto y defendiendo o suyo, o suyo puesto con una hegemonía que que ye, que es brutal lo que fació la la la era decir que entivo en uno dos pocos ríos bichtes que quedan en Europa y era necesario por la seguridad de la presa de de, de Calanda, que la que que a las aguas a Guadalupe y, y la que fa seguridad de, de Alcañiz que ya población grande y bueno, iban con ese cuento a Alcañiz y los partidos de Dreitas en Alcañiz pues decían que ise y incentivivo y era era necesario, pero bueno, hubo una respuesta grande dentro de, de un mundo político y social y bueno digo ahora que, que ahora antes no se toca y en la plataforma eh, he Mónica de, de todo defeito eh, ha cambiado en estas zagueras elecciones o, o, o signo político de, de la, del ayuntamiento y hicieron una lista una lista de listas de, de ganar, ganar ganar a Igoiba y están así trabajando por, contra el antiguo y fan cada estío pues fan un festival bueno desde de, sí. que principio era luita pues una, un festival ta ta fervistera pues a suya luita y que reivindican y por qué quieren porque no quieren que se falgáis en vivo que vive que tiene y el lugar tiene mucha relación con y se con lo suyo río y no quieren que se lo toquen obviamente porque yo o lo río otro lugar de... Bueno, del de lugar de la redolada. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. en cara que Los Ríos no pasa por Casco Urbano. Llega de, dos 2-3 kilómetros. Sí, sí, sí. Mm. Sí. Y la manifestación consiste en ir por acá, eh, por la carretera del de, de lugar de Los Río. ¿Y qué hizo yo? Estoy que tal hacen de que somos de la redolada de Andorra. Estoy, pues hasta agua nuestra poza, ¿no? O sea, estaba sí. puesto en que nos hemos ido a. todos los veranos nas que tiene mucha carga también sentimental está toda la chen de, de Arreglante y más de lo que ya el reo medioambiental y todo eso que eso ya ya de Andimas y, y eso está, Yo lo penible de este proyecto es lo que decía Guille, ¿no? que lo facieron nas como eso, sí, magatón de que sí, ninguno sí, sí, se no sí. iba a parar cuenta y, y bueno estoy, estoy poniendo que por cierto ya lo mismo que se es, que ofendó con Monreve y que eso también cabrá Mira a ver que o sea que que una obra y esas características se fega sinas no es como ah, si es está chain como son oh, la china de flujas, que son totos paletos y no se van a enterar de cosas que ¿Eh? no se van en la boa, ¿no? No, no, que no se van a leer Boa no? no, no, <risas> o sea, y ahora que para en cuenta tendrá una presa a mesa en el medio de la... pues no, o sea no mm. Bueno, eso, yo de verdad, toda la ching que no conozcáis, aparte de de O'Rio, Vergantes y tal, y de Agua Viva, y esas pozas y espectacular, sinceramente y una de las cosas más polidas que he visto yo en todo Aragón y creo que, que me, me pateo ya buena buena parte de Aragón y es precioso, no, no lo podéis perder y por supuesto que sí y una barbaridad, feras de una presa desde de todo lo punto de vista y más con la, con la ancha que, no que me van de la seguridad de, de Calandar, en fin Lamentable. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vela Trodilla, pues habremos de charlar de, de los antiguos, Nos hemos quedado con un fascal de temas que tenébanos pero per aquí. No, no hemos charrado ni de Ochacimiento Ibero, porque había también mucho. Porque de verdad que toda esa parte ye, ye unas de las más. de las que antes se poblaron de, de todo Aragón. Nos hemos quedado sin charar del club de fútbol de Andorra y del Infierno Minero que es la suya la suya hinchada, del pastor de Andorra, y de los museo que tienen en Andorra, de la, de la Isota, de Obayo Aragón, de, de muchísimas y muchísimas cosas. Simplemente lo siento, se si nos remata lo tiempo, una zaguera parola para que pues recomended Andorra, recomended ayoza, recomended la redolada, el Julve, lo que quieras bel puesto bel día, bella fiesta bella cosa que pues si sois a zaguera reflexión que queráis transmitir a la chempa que vaya a, a ta, ta estos lugares y ta y ta este entorno tan tan pincho y con tantas cosas que contar que en dos horas y pico que le vamos ya grabando eh, no nos ha vagado no de de contar ni ni un 5% Pues bueno, no sé, a yo, pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, si en dos horas, en dos horas no somos capaces, ni si es que ha de salir de la introducción de lo que puedes trobar a ti, pues, pues bueno, eso que hay que una zona que ayer que yo, a yo me pasa también con otras comarcas, que como no son las comarcas típicas que vas a visitar, pues que te manca chen o que cal que con escas y que de verdad que, que esconde muchísimas cosas que, que eso, que cal con ser un poco pues antes de antes de ir pues eh, pues eso las las, las fechas y a unir porque si no te puedes trobar pues con un puesto más que más normal pero que tiene tiene muchas muchas sorpresas amagadas y que al descubrirlas creo que sí yo me quedaría y remarcaría la cuestión de que de, de movimiento cultural y a, a caldo de cultivo cultural que viene en Andorra y que realmente indica que no es tío y fuera de De, de, de lugar, no he visto realmente que, que en Andorra allí, eh, que lo daba como algo normal pero no llegue normal en todos los lugares, no vi ese movimiento cultural no había ese caldo de cultivo cultural que vi en Andorra, me parece una de las cosas que, de las, las que más me puedo sentir orgulloso, dicho, dicha, dicha cultura que se expresa, hemos hablado del Aragones, hemos charlado de, de la Semana Santa, pero también de, de cultura moderna y de cultura de investigación y de cultura... Intelectual que también vía eh, y, y que y que, y que no, no mira, de no, no parece que se vaya a mortar en, los, en años venideros. Mm, quiero remarcar eso, me siento orgulloso de eso y de la, de la tradición obrera y luitadora de, de mi lugar. Yo, eso, pues, convido a todo el mundo a venir a Tallozata a visitar su pues, calvario, el yacimiento Ibero del Castellillo y, pues, las nuevas obras que se son que son Féndose y. Y decir que la H en dos lugares queremos quedarnos en nuestros lugares a vivir y que no queremos tener que exiliarnos a tener un, futu un futuro digno y, y poder vivir bien. Queremos quedarnos en, en nuestros lugares. Magnífico. Ja, genial. <risa> Se ha tocado la cultura, se ha tocado el tema de la migración... ...y, y bueno, yo creo que con estas tres reflexiones alrededor de, de Andorra... ...ya soy arredolada, yo creo que, que podría trasladarse también... ...a, a muchos otros puestos de, de mundo rural. agradecidos pero que sí eh, pues eso, pues haber venido a haber replegado... este guanquetos, este lanzaba a haber todos aquí... ...casi íbamos ya a tres horas de, de grabación sudando como pollicos... Y, y bueno, y como siempre, puedes recordar a, a toda la chin que nos está escuchando que estoy en Tierra de Barrenaos, que lleva la versión radiofónica de un blog que puedes leer, que lleva, bueno que lleva, se dice Tierra de Barrenaos y que da su yadreza a Barrnao punto aunque pinchamos todos los programas, también puedes eh, escuchar pues todos los programas que se New ofendo mientras toda la pasada temporada, ya sabes que con este programa principiamos esta segunda temporada en octubre Y, y bueno agradecer también a toda la gente andorra en la a, ya soy arredolada que me han acogido también y que y que me he sentido pues tan tan agustico no eh, siempre siempre así en semana santa en fiestas cual cualquier sí cabo de semana entonces conciertos, ciertos más había también mucha solidaridad que dijo también bueno nos hemos dicho tantas cosas de charlar Y a toda la gente que, que luita Porque la suya tierra tenga un futuro Y, y que merezca la pena vivir En la en en tierra de cada uno eh, Hemos sentido Hemos estado sintiendo de fondo A lo menos, porque después San han o más, más collas, Zo, Mayacán, Acero, Sieg brains Reincidentes, Piperrac, Lurte, Los Jaques de la Sierra, Los Gandules, La Ronda de Voltañas, Nevelchas Catarres, Def 2, La Matumba, Astique, Daiso, Obrim, Paz, Disebra, Sinestro Total, Manel, Isuquera, Calle 13, Salto Lírico, Escape, Prao, Escalariac, Coma, los Mercy, Lagosa, Sorda, Acolla y Carmelo Clavero. Nos despedimos ya Dica de Lomés venien que, bueno y lo estamos de Andorra, me, chivan, me chivan per aquí Nos despedimos ya Dica de Dica lo mes Benín, os recordamos barren.blogspot Y la Zaguer canta pues también me la me la han pasado, me la han chivado aquí Guillén que, de, que me pasó los cuantos blinco vinclos, no blincos eh, y que lleve a colla Una mítica una mítica colla de, de no sé si de Andorra o de bueno de Lariño, sí, de Perastí, de, de Bais Aragón, ¿no? Y, y, y que se dice, como no, lignito. No es llena de los y está llena de la colla, todo un clásico. Vaya, bueno...